Oiga, familia, familia, familia, familia, familia, familia. Buenos días, ¿cómo andamos, familia? 14 minutos después de la hora. Al puro millón, millón son, son, señor. Ya, a poco ya. A poco ya se mueve. Ya, señor, todo el día, ya oficialmente es jueves. ¿Cómo ve? ¿Cómo se siente? Yo pienso que ya no tiene sentido, ¿verdad? La, la, diferencia... neta, no, la neta, esta es la primera semana que sí pierdo la noción del tiempo. ¿Sí? Ah, ya ah, viene la... el fin de semana. Uh, ¡Ay, qué excitante! <risa> Oiga, familia, pues nada, me da mucho gusto saludarlos a todos, tenerlos aquí, este, escuchando a los cuatro radioescuchas de este bonito programa, ¿verdad? ¿Verdad? Estamos están también aquí los cuatro personas más guapas de la radio, la locutora más guapa del cuadrante, Giselle Bravo. No, tengo colegas que también están guapas, señor, pero muchas gracias por el halago. Feliz de la vida, don Chito, de estar aquí presente y porque vamos a comenzar perrones. Exacto, el locutor más guapo de, la, de todo el cuadrante radial, de todas las ondas gercianas de frecuencia modulada y de amplitud modulada también, el signo Alaygrí. Se todo tenía que caer. decir... Y se, y dijo. se, dijo, y se uh. dijo Y obviamente el hombre más guapo Y más apuesto, más galán Que los trae locos Saí García Solís A varios, pero no a todos Señor, muy buenos días, ¿cómo está usted? A varios, a varios Y a, sí, a otros que pues, se te han escapado de las garras ¿verdad? Pero pues, como que era Porque ellos han querido, ¿verdad? La verdad se lo pierden bien, dice, Y también señor. al gordito Más guapo, cachetón Barbón, precioso, bigotón Don Cheto Eh, fíjate que ahora, me, me, ahora parezco Santa Claus Ya tú me estoy dejando crecer la barba a ver si... Don Cheto, no pensé <coughs> era tan barbón, ¿no? oiga es barba, Soy barbicerrado Nomás que pues me, Una vez quise andar de barbón en la tele Y me dijeron que parecía viejito Por diosero y, <risa> y, <risa> no, no, en serio, en serio Y no me permitieron andar con barba Pero a, a ver si ahora en el regreso de cuartos de final Ajá Lo sorprende. Me dan quebrada y salgo como el viejito de las tres tumbas y y, y puedo andar yo así muy barbona, ¿verdad? Así de eh, barbón sí. en su juventud, si sí hubiera yo andado atrás de usted, señor. Yo era barbón mi juventud. No, no yo, yo anduve que... ahí. Sí. Ajá, chiquita. Si <risa> sí, tú hasta así como estoy ahorita de viejito, ¿no? Mira, no, no. yo no te lo permito, nomás que no te lo he permitido porque se dan, claro no, se, dan, se dan rumor y se dan rumor y la gente y rumora un asunto importante y dijo Joan Sebastián que por cierto, ayer cumplió años... Y... Joan Sebastián tú. A poco sí señor, ¿cuántos cumplió? Eh, sí. o sea, pues de su cumpleaños fallecido. Todos sí, ¿Cumple ayer o cumpliría 106 años la doña. ¿Qué? La, la doña. María Félix. Ah, María Félix. De las María grandes Félix. de México, mana. Sí, claro, novio, Datos ah. que nadie se acuerda. Usted fue novio de la doña. Fuimos no, novios, no, es más que me trataba muy mal, me trataba muy <ríe> mal ella. No, es que si era de Ven más para comer. acá, bésame los pies Hazme de comer, tiende en la cama no, pues, Era atreves? su Ciervo ahí Y ahí agarré yo la mala maña de ser mandilón Ah, pues la doña? doña Una mala maña, sí Y de no. mejor vamos con los sueños, a lo mejor es lo que está pasando Que usted soñó que andaba con Oiga, don Ah. Y, y justamente ayer no fue el aniversario luctuoso de Joan, también cumpliría ¿No? años Oh, sí, juega? ¿era cumpleaños, edad? Sí, nació en 1951, el 8 de abril justo El 8 de abril, claro, ah. es una canción que tiene que ser así, el 8 de abril Ay, qué bonito, pues bueno, como dice el Sinovamos, vamos noche ahora sí, con la Yesenia No, no, lo, no, lo cortando, cortando el cortando el desmayo nadie le interesa, señor <risa> Nomás cuando él tú no tes, sabe si él no puede cronavales, cronavales, cronavales, cronavales. cuando tú te, cuando tú estés uh -huh. hablando de algo y te cortemos nomás no sea sentida, aguanta la, do, la doblada viejón ah, claro que la aguanta señores, bien sabido ya fuera que la aguanta vamos a la Pero... bienvenida a risueña Andro señores, risueña Andro que nos va a interpretar los sueños y uh, Yesenia Andro, ¿cómo estás? Yesenia Andro Hola, muy buenos días a todos ahí en cabina y todos los nos escuchan. Don súper bien, positiva amanecí muchísima energía el día de hoy. Mm, Pásico, tantito. Amigo, porque... Oye, Giseña, <risa> eh, tengo una pregunta para usted, a ver cuál es su pensamiento. Ok. Siento yo, siento yo que, que no andamos durmiendo muy bien todos, nadie. Exacto. Así es. Como que, que hay algo ahí que no nos... Sí, sí, adelante. Claro que sí, Don Cheto Yo creo que todos de alguna manera Tenemos un tipo de psicosis colectiva Algunos más, otros menos Pero eso está haciendo que haya Mucho trastorno a los sueños Inclusive estaba leyendo aquí en mi Facebook Mucha gente sueña que se caen las montañas Y que luego se vuelven a poner todas verdes o sea, Es un sueño que está muy recurrente ¿Qué significa cuando se desmorona una montaña? Es como todo se nos viene abajo Todo lo que tenemos alrededor Pero un consejo que siempre doy, Don Cheto Porque tengo clientes que de alguna manera Tienen psicosis, esquizofrenia a otros desórdenes mentales, o simplemente no dormimos, todos los que nos escuchan en casita, sorry, yo sé que sueño pero mire, una bolsita de tila y dos de pasiflora, y si hay leche, hay que hervir ocho onzas de leche, Don Cheto, después de siete días, no nada más lo tranquiliza, re, reanuda, rearma, le ayuda a los nervios, entonces para los niños que tienen ansiedad, los adultos, nosotros hay que tomar tila con pasiflora, es, es mágico, Don Cheto. Tila con pasiflora, ¿no? Pues sí me voy a aventar yo, porque si sí, yo... Me de... Como que veo muy raro. No, no, ¿Cómo beberon esto? Eh, como que veo así, como que me acuesto y digo... Bueno, bueno, pues sí, pues sí, pues, ¿De qué se trata? Pues veo como algo raro. Pero, pero eh. también es porque como no salgo a que me dé la vitamina... Como dice la bozada, la vitamina C... Uh -huh. de la... ¿Qué no es D? La D, pero ella dijo C en un video. ¡Ah! Sí, ¡Ah! No ¡Vitamina D! <risa> eh. Que me dé la vitamina D del, del sol... Este, que debería ser vitamina S Porque es de sol Ay, ¡Ah, embecil, embecil Ay, señor este, este, pues también por eso es Que el ciclo circadiano, pues, de uno No Ah, qué cosas. Oiga, pues, platíquenos qué sueño. Yo he traído una desbarajusta y de sueños que ya ni me acuerdo, pero todos los días sueño yo bien raro. ¿A poco sí, señor? Eh, pero bueno, eso eso ha sido desde siempre. Sí, tiene unos así medios exóticos. Hay que nos platica. Oiga, y dice, la gente quiere saber el significado de sus sueños. Nos pueden marcar al ocho, dieciocho, cinco, veinte, cuarenta y cinco. Yesenia ya está más que lista. Ok, regresamos pues con Yesenia Andrew este, interpretando los sueños después de la canción y que nos llamen. Ocho, dieciocho, cinco veinte Ferrari va a ser la canción, no comerciales, hija Hazme una señal ¿Y eso que es? La bendición Derecho a, las, que llamadas, derecho a las llamadas okay. Ah, ya podemos empezar con las llamadas Porque pues usted sí, es mejor Vamos con la uno, No, me diciendo que llamadas, vale Señor, vea la hora, gracias A ver, chica, Ferraz, tú dime a mí, ¿qué sigue? Una llamada que podemos agarrar La uno, José, señora, a ver, de una vez sí, vale. yo, yo no sé ¿Lauro, cómo está, Lauro? José, A Lauro José, sí, señor la 1. Oh, sí, Lauro José, no, la 1 José. A la 1 José, <ríe> ¿cómo estás, José? Lauro, sí, días, Ay, ¿cómo anda? ¿Cómo, ¿Cómo le ser? va? ¿Trabaja? ¿Trabaja o no trabaja? ¿Qué cómo ha ¿Vamos rumbo al trabajo ahorita? ¿En qué trabaja el hombre? Soy eh, re, soy repartidor de para una compañía. Oh, está bien, usted es reparti. ¿Me despido para las farmacias? las andas con tus guantecitos y todo? No, sí Con todo, con todo, cada vez que en todo hospital En toda farmacia me chequean Que no tenga calentura y todo Todo bien controlado Qué bueno, bebé qué bueno que Mira, tenés, tú, tú lo que repartas, traeme Mientras no repartas madrazos, tú traeme lo que repartas Oye, no, ¿cuál es tu sueño que, que le quieres quiere preguntar? A... No ¿Qué, ¿Qué le quieres preguntar a Yesenia, Andro? Ok, mire, tengo dos, dos que, me, que son que me matan diarios diario por más de un año. El primero es de que me quieren, me quieren matar, siempre me sigue un grupo de hombres armados que me quieren matar. Yo quiero correr y no puedo, quiero disparar y no puedo, pero de repente toca. Ahora sí puedo correr y ahora puedo dispararle yo también a ellos, ese es uno. Okay. Yesenia, oh, entonces él, decir... él, él Sueños, este, que quiere correr Y disparar y no puede ninguna de las dos Y, y otra vez el mismo sueño Pero otras veces sí puede correr y disparar Sí, definitivamente don Cheto lo que estamos viendo aquí es un sueño recurrente, cuando nosotros soñamos que nos quieren disparar, fíjate bien Lauro y, y en primera muchas gracias por por todo lo que haces, todos los que reparten don Cheto, todos los que andan en el tráiler por ahí no son unos unos guerreros, muchas gracias mira Lauro, yo creo que debes de aprender a empezar a escribir y te vas a dar cuenta, de alguna manera tienes mucha apertura y mucha alineación, a veces somos como que brujitos y natos a través de nuestros sueños, cuando te quieren matar y tú miras a la persona de frente, significa que que tú ya sabes quiénes son las personas prácticamente que te quieren dañar pero no haces nada, y cuando te quieren matar por la espalda, definitivamente significa traición, cuando tú sueñas que ya tú les puedes disparar y estás dando para atrás, significa cuando vas un paso adelante, cuando de alguna manera no dejas que te afecte ese tipo de situaciones pero yo te aseguro, Lauro, como es un sueño tan recurrente, que si tú empiezas a apuntar lo que te pasa cada día, te vas a dar cuenta que cuando puedes correr y disparar, es cuando estás superando obstáculos así que definitivamente Gente, si es muy seguido, si es todos niñas, te habla de cómo va a ser tu día cada mañana. Ok, entonces ¿cómo estás allí? Ahorita regresamos Estamos de regreso en tu cheto al aire señor, con Yesenia Andrew y Así. los sueños <risa> esperamos su llamada para que le diga el significado al 818 dieciocho, cinco veinte, diez, señor Oiga, ayer saqué la basura y este, como que me mojé Y ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! ¡No, ya! <risa> Cuando tosa todos digan ¡Coronavirus! Conchita, <risa> esa tos no la trae por la lluvia de ayer en la noche, la trae desde hace meses. <risa> es que me dura todo el año la tos. Oiga, ¿no ha pensado en hacer como gárgaras o algo por el estilo ah, para...? No, oh, hija, ya he hecho todo, test desde... de... Test de cebolla y y y y ¿Cómo se llama? Y orégano, todo hago, pero así me va viendo entonces, ni un perro, ni una perra, ¿Ves? Y días, todo el día estoy tosi tosi. Oiga, señores, le damos la bienvenida a la bella Yesenia andros y seguimos con las llamadas telefónicas. Vamos con otra llamada telefónica, Yesenia, entonces, vamos con Alfredo. Alfredo en la línea número cinco. cinco. Alfredo en la línea 5 ¿Cómo estamos Alfredo en la línea 5 Buenos días, don Chato. Bueno, ya sigo trabajando, ¿o ¿qué está haciendo? Aquí andamos en la cama, no nos andamos tan buenos a Dios. Es todo, vale, qué buena onda, qué bueno que no se nos olvide que la gente está trabajando, no porque uno está aquí encerrado, piense que todo el mundo está encerrado. Oyes, este, vale, ¿y cuál es tu tu sueño que quieres preguntarle a Yesenia,andro? Mira, sí, don Chato, sabes que estoy en un sueño muy raro. Es No sé si Yesenia sepa de los fogones donde hace lumbre, pues la gente va. Como, claro, sí sabe. O en sea, México. Uh -huh. Pero no, ten, no tenía lumbre, estaba nomás la pura ceniza. Y luego yo yo veía a mi, a mi niño, tan chiquito, de, de seis meses, siete meses. Lo miraba acostado ahí y veía a mi esposa por un lado. Yo le dije a mi esposa que qué hace el niño ahí y decía, es que el niño estaba dormido. Y decía, es que es que se le fue su alma, dice, y me dijeron que teniéndolo ahí y, y luego estaba un un globo inflado y decía hasta que el globo no se truene El niño va a despertar y su alma va a regresar Y pues yo me quedaba que onda Y decía yo, bueno, pues hay que hacer lo que sea necesario Con tal de que su pues, alma regrese Y no sé, en raro Y hasta el último el, el globo explotó Y el niño se despertó llorando Y ya lo abraceaba yo Así desconsoladamente Ok, entonces un fogón apagado Un niño que según había perdido la alma Ese es sueño de Ah, bueno, es Yesenia Andrew, ¿qué, qué, ¿Qué nos diría sobre ese sueño? Sí, claro que sí, Don Cheto. Ah, algo bien importante para Alfredo y para todos los que nos escuchan, de alguna manera muchas veces hay energías negativas alrededor de nosotros. Cuando nosotros soñamos fuego, Don Cheto, de alguna manera significa que nuestra alma se quiere purificar. Hay gente que no cree en lo paranormal, pero aún así recuerden que somos cuerpo, alma y espíritu y muchas veces nos queremos purificar. Definitivamente hay negatividad no alrededor del niño, sin importar la edad. Una de las cosas que me encanta, yo las practico con mis hijos siempre, es poner las tijeras abiertas en forma de pico si ustedes se fijan desde los grandes tiempos, todos los curanderos todo los que trabajamos en el fondo vamos a abrir nuestras tijeras con los dos picos hacia afuera, hacia donde dan los pies lo crea o no, la remojamos en agua bendita y es la energía negativa, entra y sale no entonces yo le recomendaría que más que nada es un sueño premonitorio donde le está avisando que hay algún tipo de negatividad no entonces será hermoso poder poner y leer prácticamente Salmos 91 y poner una velita blanca y por ahí un poquito de agua y ya saben, Dios conmigo, nadie contra mí, donde mora Dios, nadie más puede morar. Alfredo, por eso que tu sueño era demasiado vívido, ¿no? Lo bueno es que había el fogón, pero definitivamente sí es energía negativa alrededor, don Cheto. Oiga, Yesenia, ¿a poco tú qué tienes hijos? ¿A poco qué, don Cheto? ¿Tien? ¿Usted tiene hijos? Sí, claro que sí, Don Cheto, uno de 23 bueno, 95, pensaba, uno de y uno de treinta. Pensaba que estaba sol soltera y sin compromiso, ya estaba yo, ya ¿Sí? estaba en mis ¿Sí? No, oye, no, sí, la pensé que estaba de verdad, pero yo hubiera jurado que usted era soltera y no tenía hijos. Claro que sí, soy, ma soy madre soltera, mucha honra, Don Cheto, y mantengo a mis hijos como muchos guerreros que estamos por ahí, que me están Eso. escuchando, y es hermoso. Pues que usted está muy joven es, Eso le iba a decir, don Chito. lo que pasa es que se ve bien joven Entonces, pues, obviamente uno asume que no tiene Sí, muy joven, Ay, gracias. Muy joven gracias, que se toman, que se toman En ¿Es que Starbucks, es? bebé pero... Para que vean ¿Es que es muy joven ella. Dígame Por cierto, que le voy a decir algo y no lo he mandado ese video, se lo voy a mandar el día de hoy. A mí me encanta mucho tomar videos y fotos y cuando usted le dieron el día de Don Cheto en Los Ángeles, California, yo miraba que usted estaba, había alguien en la línea poniendo el teléfono que era alguien muy especial para usted. Cuando íbamos caminando rumbo a donde iban a dar su premio de Don Cheto, eh, yo tomé de espaldas porque se sentía una energía muy bonita. Créame que lo soñé anoche y esa y, y esa esa toma es como de un se la mando hoy Don Cheto y empieza en cámara lenta y se mira muy bonito lo que está alrededor pues lo soñaba yo, en este mismo, sí, en este mismo video Don Chito levantaba las manos y me hacía con los dedos cuatro, que significa destino, entonces es un ay, excelente ay, sueño. Yo no sueño mucho con el número 4 ¿A, ¿A poco sí, señor? ¿Eh? <risa> es el destino <risa> Dikera, oh, veo el ¿Entonces nuestro destino será estar juntos y sueño o cómo? <risa> ay, señor, usted luego luego sobres, ¿verdad? Mejor vamos <risa> a las llamadas <risa> Vamos con la número 3 Don Cheto, Víctor, que tienes Un sueño muy interesante. Víctor. Vamos con Víctor. Víctor, lo está escuchando y Yesenia Andrés, ¿cuál es su pregunta? Ah, lo que pasa es que durante, desde que llegué aquí al norte de hace 12, a 15 años, siempre he soñado con una sombra negra eh, uh -huh. por bastante tiempo que, que me lleva Eh, me se pone oscuro todo y me quiere atrapar y siento como que, que como que es la muerte no sé y la última vez este bueno eso siempre lo he soñado siempre siempre siempre siempre pero hubo una vez hace como unos 4 o 5 meses donde eh, ya ve que dicen que, que eh, cuando pasa eso hay que hay que rezar yo rezaba y luego decían que hay que maldecir y yo maldecía y pues nada hasta que una vez me cansé y ya no hice nada, ya dejé que que como, como que me llevara, y, y de repente me sentí como muerto, y vi cómo, cómo estaba yo sentado durmiendo, y mi, mi cuerpo se levantó y, y yo sentí que era que fue el final de, de mi vida, y, ay, ay, ay. y pues todavía lo sigo soñando. ¿Qué se llama? <risa> sí, llama <coughs> Todo tuyo Sí, ah, no más déjame te pregunto, Víctor cuando sientes eso, te puedes mover o no te puedes mover? Ah, pues de, sí me puedo mover Porque mi esposa y mis hijos me dicen que grito muy fuerte Que grito, uh -huh. yo que estoy moviendo Pero ellos son los que a veces me despiertan Y, y este, uh -huh. pues sí, este dicen que grito muy muy desesperado como este como si pues si estuviera muriéndome Sí, mira Víctor, aquí estamos hablando de algo diferente para los que nos escuchan popularmente hablando, se llama el mal del muerto cuando sientes que se te suben encima y no puedes hablar y no puedes gritar, pero acuérdense que para que sea el mal del muerto nos pues puede pasar dos, tres, cuatro veces máximo al año, ¿no? Pero de alguna manera Víctor, tú me estás diciendo que tienes muchísimos años que esta sombra te sigue entonces definitivamente, corazón, yo te diría que de alguna manera tienes un espíritu apegado a ti, obviamente, o sea espiritualmente hablando estás tan fuerte que de alguna manera ya dices como tu espíritu se elevó, yo te aseguraría que dentro de ese sueño premonitorio de alguna manera dejaste tu cuerpo y volviste a regresar dentro de él yo sé uh -huh. que a veces sientes que podría ser la muerte pero sabe que Don Cheto cuando esa sombra ya lo está siguiendo demasiado, algo que se decía en la antigüedad y en su rancho yo creo que se ha acordado Don Cheto, poner las chanclas en incluso hay que remojarlas en agua bendita es una manera de alejar la muerte, pero yo sí te aseguraría aconsejaría de alguna manera que consiguieras a alguien como yo, un mirio, un espiritista que de alguna manera te ayude hacer esa conexión, ¿no?, y a laquear para que ese espíritu no esté represando. Porque aunque no lo crea, Don Cheto, muchas veces tenemos ese tipo de espíritu, ya sea por trabajo espiritual o porque de alguna manera nos apegamos a ellos y no nos dejan hacer vida. Yo te aseguro, Víctor, que cuando eso te pasa, amaneces todo drenado, sin energía. ¿por qué? Sí. porque qué? es lo que hace, ¿no?, salarte esa energía. Oiga, yo no me sabía eso del agua bendita en los zapatos. Sí. Sí, eso se usa desde la antigüedad, e inclusive es interesante, los mayas lo hacían, ¿no? Entonces, es una manera, ya, ya en esos tiempos vivimos tanto en la tecnología y todos que ya no vimos casi a los carros aullar pero en la antigüedad desde que se huyan a los carros a huyar, porque acuérdate que se cree que los animales ven la muerte, entonces es algo súper sencillo que puedes hacer, unas chancras que tengan tumor, ¿no? Unas nuevas, las remojas en agua bendita y las pones en forma de cruz y hacia debajo de tu cama o detrás de la puerta para protegerte, para que entidad muentes. No, oh, está buena okay. ese tip. Vamos al corte comercial y regresamos. Ay no me, si se me a a Ay eso. señor, qué robo. No, no será, nos <risa> vamos benditos, qué güey. <risa> señor, está mute. Ah. <risa> <risa> <risa> <risa> Señor, me estresa su, su, no. su tojo Me preocupa No, es que sí, ahorita cuéntame pues, Cómo me tomo una pastillita que tengo ahí Y se me por dos días Oiga, eh, Estamos con Yesenia Andro Seguimos con las llamadas telefónicas También estoy en Instagram Para que me mande su mensaje directo Con el sueño que quisiera que le interpretara nuestra amiga Yesenia Andro Dice por acá nuestro amigo <risa> Nuestra amiga Javi Pérez, dice Don Checto ¿Qué? Pregúntale a Gisela ¿Qué significa soñar que te peleas con tu mamá porque llegas tarde a tu trabajo porque ella quería que la llevaras a otro lugar Gracias Don Checto Soña que se pelea con su mamá porque llegó tarde Sí, definitivamente, don Cheto, es interesante. A veces nos autosugestionamos en nuestras conductas, entonces definitivamente ella como que no ha podido cerrar sus ciclos y no necesariamente es que llegue tarde, ¿no? Sino en las cosas que hace. Entonces, soñar prácticamente para todos los que nos escuchan que la mamá nos regaña el no cerrar ciclos de nuestra propia vida, autosugestionarnos por cosas que no podemos cambiar. Dice la esta Heidi Techa Carrilla Chinera. Dice, saludos a Chino, que dice casco. Ok, voy a decir cosco, cosco la De la raza, la raza, sí, decir, no les hagas caso No tengo culpa de ser francés Ay, chiquita Por favor Allá decimos de la, la casca La casca, Dice, ok, pues sigo, sigo leyendo los mensajes de Instagram Para la gente que le quiera preguntar a Yesenia Andro Dice por acá, Don Cheto, buenos días Dice nuestro amigo eh, Tabo eh, Pregúntele a Yesenia, ¿qué significa soñar? Que hombres se quieren meter a tu casa Pero a lavar tu ropa Ay, tú déjalos entrar, hijo okay, Hombre se quieren meter tu casa a lavar tu ropa pues Yo les diría, adelante, señores, por favor Y me la doblan <risa> también, por favor. Sí. Ay, Don Geto, es casi, casi como cuando decimos la ropa uh, se lava en casa, ¿no? Es interesante, a través de los sueños, cuando alguien se quiere meter a nuestra casa a lavar, significa que de alguna manera hay gente preocupada con nosotros, con la situación, con lo que estamos viviendo, entonces van a tratar de ayudar. Así que pronto vas a tener noticias de que personas que quieres que van a tratar de ayudarte en la situación que estás teniendo, Cabo. Ok, vamos a llamar. Telefónicas, ¿quién tenemos? Javier, don en la 1. Javierón, ¿cómo anda, Javierón? Buenos días, don Cheto. ¿Qué pasó, Javier? ¿Cuál Buenos es su días. pregunta para Yesenia? Buenos días. era este... Yo soñé que... ...que tenía muchas verduras bajo la cama, como zanahorias... ...hombre, apio, están bien ustedes valen... ...rócole, todo eso, no, no necesito a ver qué, qué significa eso... ...ya me dio hambre, va a decir... ...rócole, zanahorias, apio... ...usted habrá hecho una sopita de verduras, ay hijo, mira... ...primer ponle la verdura a zancochar, con un poco de aceite... Después le vas a vaciar caldo de pollo o caldo de res. Oh, Don Chet, ¿verdad? es un sueño. Yesenia Andros, ¿qué te pasa con el Oh my God, Don Cheto Es interesante, aunque no lo creas Javier Estás autosugestionado Como decimos, todos tenemos ciertas psicosis Tu sueño prácticamente Si esas frutas y esas verduras Estaban frescas, estaban bonitas De alguna manera, no te debes de preocupar Acuérdense que la cama significa Nuestra intimidad, significa que de alguna manera Todas las cosas van a estar bien Pero si al contrario, esas frutas Esas verduras debajo de la cama Estaban secas o estaban podridas O mal estado, significa que nos vamos a despedir que tenemos un poquito de preocupación por cosas que están pasando en nuestro hogar y apertura de alguna manera de separación Oye, ¿qué, qué, qué, qué verduras estaban abajo de tu cama, hijo? Zanahorias brócoli Apio, tortado, apio, ah, pila está tan es bueno, es bueno. Zanoria, brócoli, Brocoli, apio, apio. No, hombre, señales muy jetijos. No, yo sí, sí, sí, sí, sí, sí. muy, sueño muy saludable. Muy, muy saludable, no, Yo que tú, yo, sí, sueño sí, es muy saludable. Una marucha. Una, una, una marucha. Unas donas. <ríe> unos taquis. Un ratito de chau. Uh -huh. <ríe> un un hidral mundé. <ríe> unas abritas adobadas. Oh, unos rancheritos. ¡Esos son los perros! Alistos, <ríe> un pomo de salsa valentina. <ríe> No, ah si no, Está buena la botana. Un pomo de cueritos, mi Nagri. ¡Ay, horror! Ya. Oiga, Yesenia, le mandamos un abrazo grande aquí, un abrazo rompecostillas, Chaliano Sánchez. Este, hasta donde sea que se encuentre eh cuédese mucho. Este, y la queremos mucho y recuérdenos sus sus su redes, mi amor. Sí, Don Cheto y a todos ahí en cabina, saben que los quiero mucho y los extraño mucho, como siempre digo, me me fascina estar y compartir con ustedes. Y ya saben, en redes sociales, decen a Andrew, en Facebook, en YouTube, en Instagram, y como siempre digo, Don Cheto, ¿ok? De alguna manera, si las cosas están mal, ya saben, Dios conmigo, nadie contra mí, donde mora Dios, nadie más puede morar. Okay, gra gracias and muchas gracias por estar con gracias. nosotros bueno este nosotros este tenemos ahí vamos a, a platicrles un poco de lo que va a seguir ahorita con, con, con lo que viene siendo notiche ya tenemos aquí las noticias ya eh, este ya encima vaya que hay mucho de qué platicar, chicas, chicas. Así, Don Cheto, tenemos muchas noticias en la siguiente hora. si quiere yo le adelanto algo de lo que. Adelántame algo, por favor. Carla Panini, la lavandera güera reaparece, pero para cerrar su cuenta de Twitter, Don luego de recibir un meme donde nada más le voy a decir un poco el encabezado, quédate en casa así como te quedaste con el esposo de tu amiga. Eso desencadenó pleito en pleito en redes y que ella cerrara su cuenta, por qué sucedió se lo platico más adelante. Pagu <risa> chido. O Así sea, está gacho. Está chido. Pero está chido pues, hacer carrilla. Ellas hoy ellas eran muy carrillazas. Pues sí señor, sí, pero ya la ah, mucha carreñuda ya. Ría, sí, mucha ría, ya. Ahora sí vamos a ir a Corti, comer y ahorita regresamos. Aquí suena la famosa, qué buena reporte de tráfico, todos los bueno, todas las autopistas limpias, solamente si andas por el Freeway 101 dirección sur, a la altura de la Laurel Canyon Boulevard. Eh, maneja con precaución, ya que en el carril central hay tirada o una pequeña eh, carriola de, de bebé Si la ves, trata de esquivarla, es el único problema en las carreteras hasta <ríe> <ríe> si no lleva... ahorita Ay, no, no, no Pues no, no, sí, no. hombre, la vieron separada les... para agarrarla Le <ríe> dice, no le no? digo la... sí. no ha Hay un tacuache ahí tirado despachu... despanzurrado, cuidado una Ya no lo apachurro por, por el Norte No <ríe> <ríe> <ríe> lo voy a apachurrar Ya vámonos pues No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiche. ya yeah. Don Cheto. ¡Bienvenidos sí, no, no. a Notiché! No, ¡Suscríbete pues a Notiché! ¡Por la sí, visión! le dijo? Sí, es que no avisan nada, hija tú no, no. <risa> ¡Vámonos a Notiché, señores! ¡Vámonos entre ¡Listos todos! ¡Agraré! Eh, ¡Tres, dos, uno! ¿Para qué, güeyes? ¿A ir por hacer un café? ¿Para sacar los perros al baño? ¿eh? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? se enoje, señor. No me enojo, yo nunca me enoja en la vida, nunca, yo soy un hombre muy puro, muy muy A caro, ver. Muy transparente. No. O sea, transparente, sí, puro, eh, no me consta, pero eso ah. de enofón, sí, lo he visto. Y mire, eh. transparente, transparente, sí, con ese color, como que tampoco. Oiga, señores, pues bienvenidos a esto, ¿Qué noticia? Son ocho minutos después de la hora, me acompaña la belleza hecha hombre, el chino. Así es, señor, <risa> Ay, aquí estoy. Aquí estoy. Es más, dígame el guapo El guapo, el guapo. Oye, el, el Fíjate guapo. que la neta, sin jaladas A ti te viene más el, el apodo del guapo que el chino ¿Sí? Porque no. guapo eres, el cambio chino no Pues sí, solo más que tengo el pelo chiquito ¿Guapo de dónde, señor? Me lo va a dejar grande otra vez El, Perdón, me... el pelo chino, no te lo dejes grande porque ya ni pelo te sale, por favor A ti ya, no? ya te dije, Chinel Que tu look perro es cuando te rapes Para que parezcas Jason Steira Neta, Ay señor, no manches No me hagas caso, güeyo no Te vas a parecer al transporter Voy a, a, Transporte, Voy a el ser señor, el transporter 5 El señor el señor Se aferra Se aferra a sus tres pelos, güeyes, de tacuachi Está bien no ¿Vio, la, vio la cara que hizo la chica Ferrari Cuando dijo que se parecía a Jason Estera ah, vuelve a Jason yes, Estera Par... ¿Cuándo, ¿Cuándo, güeyes? <ríe> ¡Señores, bienvenidos! También me acompaña Zahid García, el nervio caliente y solís. Presente, señor. Correcto. ¿Sí Presente, señor. soy el osito bimbo? Oiga, ya no van a poner el osito bimbo en los paquetes. ¿Por de... qué? ¿Por qué? Porque ya no, tú. ¿Pero soy el Q? Que... O... ¿A poco, Peta, ya los atocó? Pero ya no, ya no, no los osito bimbo. No sé cómo está esa pelea, pero ya La de empaquetado, hay una cosa ahí Del empaquetado, más con el coronavirus se me fue Pero sí que el empaquetado ya no Va a ir así como que el sitio Bimbo y así ya ya va un paquetado y decir este paquete de pan contiene tantos carbohidratos y tantos azúcares. Si usted Vamos. se lo come, es un gordo así el gualcir el paquetado. es decir, gordo ahí. No, Señores, no. bienvenidos a Esto que es no tichet, tenemos todas las noticias que le da la vuelta al mundo y empezamos con lo que dijo López Gatela anoche que fue. Don Ceto reconoce que podría haber 26.000 contagiados ay, por ay, el COVID-19. Aunque se dice que puede haber mucho más de lo que nos dijo. Les tengo todos los detalles. André Además. <risa> ahorita, ahorita ni pidan asilo, dice el gobierno de Estados Unidos. Ahorita no es tiempo de que se vengan. También. <risa> así ah, así exactamente, correcto espántese, pero no se ¿cómo era? Asustese, pero no se asuste, no, asústese, pero no se asuste latinos y afroamericanos son quienes más están muriendo por coronavirus en Nueva York, hoy nomás le no, traigo no, los detalles, nos vale, madre, nos vale madre nos vale madre, nos vale, nos vale, vale, vale. vale también, ayer les conté yo que fui a la tienda a poner una feriecilla a México, cincuenta dolaritos, ya ves uno que es buen y juega 50 bolas, y ¿Por en una Yo llegué con guan, en Guantao, yo llegué en Guantao con máscara y había una señora delante de mí ahí en la en la, en la ventanilla de poner la feria y me volteó a ver de rojo y se rió de, se rió de mí porque yo andaba a todo enguantado y en cubrebocado y andaba como la fresca, mañana ella y su hija como de unos 16 años ay no puede ser, y como que se burlaron de mí como diciendo otro ridículo así como con esa cara y lo sé, porque yo también he dicho eso uh -huh. sí señor, pero nada más le recuerdo que a partir del viernes sí en el condado de Los Ángeles podrían multar o no dejarlo entrar a los lugares que están abiertos si no cuenta usted con su cubrebocas por orden. Y con máscara, con máscar... tú como que eras esa mascarota güeya de, de, de, del diablo de los pastores ahí, de, como que eras esta es mi bella faz y no, hijo con eso a las sí, libras el igual acá en el rancho había un muchacho que estaba re feo Ajá. y le dijeron no, ya que le dicen ¿Qué pasó, amigo? ¿Dónde va Y le dice muchachos muchacho, voy para Zamora, el que está bien feo. ¿verdad? Voy para Zamora y le dijo otra, ¿qué va a Zamora? Y le dice a tirar el rostro y le dice el otro rato. A ver, te encuentras uno mejor. Porque, que... <risa> ¡Ay, qué gachos! Sí, sí. No me Así siento trata. aludido con su comentario. Así que eras muy guapo. Tú, ¿sabes Yo no me siento bueno, aludido muy... con su comentario no, en no, absoluto. ¿Qué es, el... pasó? De... Miren lo Zay que le importa al Zahid. El Zahid nunca le va a dar coronavirus, no, hombre. Mira, no si ve coronavirus yo. y corre. Hey, te voy a decir algo así, neta. ¿Sí, señor. Sí, híjala. Tú eres un hombre muy apuesto. En parte. Gracias, apuesto señor. Apuesto que es gay. <risa> <risa> ¡No, señor. No, no deberían... Te pido disculpas ahí. Te no me pida disculpas. disculpas, señor. Usted nada más me ataca y luego esconde la mano. Ok, pues, en los deportes, ¿qué? muy buenos días en los deportes NFL si sí hará su draft pero también recaudará fondos al mismo tiempo para diferentes uh, compañías no lucrativas también compañero el fútbol se está cayendo a pedazos y los precios de los futbolistas bajan 10, 20% para que usted refuerce su chidito martajao y sí, sí, sí, sí. las voces oficiales en el I I Liga MX, o sea, el PlayStation 4 Que arranca el viernes, ya la tenemos ¿Quién son? Todo esto en los deportes Oye, Zagapo Dicen que la la, la, la, la la MLS ha perdido Como 150 millones de dólares Y contando Y contando, y contando imagínense, la NBA Hasta ahorita en dos meses lleva casi mil millones De dólares perdidos La NBA no o sea, lo, sí. lo que gana el chino por transmisión en este programa no. Oiga, ah, no ¿Le será? pagan ¿Le pagan al no chino, chino le... compañero? No Uy, un poquito es aquí menos es a, el, Aquí así está la cosa la, El que más cobra aquí el programa es La Ferrari, Zahí Gis, Giselle ¿Yo? El chino y yo Y luego y de, tú abajo De abajo, para arriba. De abajo para arriba Exacto, gracias Oye, y en los espectáculos ahí de la cueva ¿No? Don cierto, Andrea Legarreta monte en fiera porque se robaron material en tiempos de coronavirus y sube un video donde llama abusivos, aprovechados y rateros a los mexicanos. YouTube dona 10 millones de euros para combatir coronavirus y la lavandera Guerra protagoniza a Pelé en redes que la hace cerrar su Instagram. Le cuento de esto. En unos instantes comenzamos con Noticheck. Pues es qué vamos contigo, ya bien harta noticias, güey, no te va a costar tiempo, pues. Ándale. ¿Cómo? diario. Vamos a empezar con lo que dijo ayer el, el, el López Gatell. ¿Qué que López Gatell, secretario de Salud, verdad? Subsecretario, Subsecretario de, de Salud. Pero fíjate que ni siquiera es el secretario y es que ponen ahí enfrente, porque el vato es bien bueno para explicar. Claro ¿Has oído es. a López gatel hablar? Te explica bien perronamente. Con peras y manzanas, don eh, Chico. Y no los políticos que esto y que el otro y que, que debido al ocaso de las transferencias mensuales uh, de que, que se requiere para llegar al éxtasis monetario económico Sí, a mí me chico que caben así las, eh, pues, No sé ni nada, ese va a explicar chido Adelante, Giseta Gracias, ay, Don, don Ch man. Cheto, pues la cifra de contagiados por el coronavirus en México podría ser ocho veces mayor bueno, lo que reportaron las cifras oficiales anoche y superaría las 26 mil personas Don Cheto, y efectivamente ay, ay, ay. esto lo dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de las Hugo López-Gatell, que explicó el modelo centinela de vigilancia epidemiológica, que es utilizado por el gobierno de México para realizar estas estimaciones y estos números. ¿Qué dijo anoche? Aquí les tenemos un poco. Una multiplicación que me permite decir, por cada caso confirmado de COVID, cuántos hay en la población que no vi porque no llegaron a la consulta, etcétera. Y son finalmente estos, aquí está la suma, 26519 casos. Tantán de los 3000 ¿Cuántos? Ciento y tantos que acaba de, acabamos de informar. Hay otros que no llegaron a consulta, pero estos métodos nos permiten decir, con razonable certidumbre, ahí están. Oiga, ya me puse yo... También ayer se aventó una frasesota ahí, que... Esto es... <risa> lo que dijo López-Gatell, a ver si usted le lo entienden. Dice, es un error metodológico pensar que solo lo que se ve existe igual que pensar que lo que no se ve no existe. Ajá. Uh -huh. No, no, sí, entre colegas es... y colegas y entre no. sus filosofías médicas. Ok, entonces aquí estamos hablando que puede haber hasta 26.000 mil de contagiados. ¿tú? Claro, señor, pero eso por ocho es lo que están, así es como que están sacando esta cifra. Ahora dicen que hay que saber diferenciar porque dicen que la tasa de letalidad se refiere a qué tan probable obviamente es que haya una muerte relacionada con esta enfermedad, pero también afirmó que sigue habiendo confusión en el país con este concepto de transmisión de persona a persona, don Chito, y que la población, pues, quiere saber qué tan rápido. Oye. Se está propagando. Allá ya andaban queriendo, andaban enojados porque no se iban a dejar a Silvia Cruz. Uh. Sí. es cierto, don Chito, el el el cura de ahí del pueblo de mi mamá, el señor está dando misa. Está a gusto. Está preparando para lo de semana santa y todo, o sea, todo el mundo está acá, acá en Estados Unidos como diciendo, ¿Por qué no están tomando las medidas preventivas? Y si el papa ya dijo, es más, el papa ni siquiera está dando misa. Está solo ahí el papa está solapa él. Ah, pues, nos viene la, valiendo. No, Sí, pues, no, no, no, no, no, no. incluso mucha gente ya en las playas en México agosto no ha visto los videos de la gente sí. en las playas. Sí. Sí, sí. Como sí, sí. si nada, ese viejón, no hay a gusto. Bitsadonriatas. Bueno, así se hizo llamar él don Rieta, uno que entrevistan en la en Acapulco un chilango no existe eso, eso no existe! aquí ando yo con mi vieja mis nietos mis no existe no, no, no, no ¿cómo ser. se llama usted señor? Don <risa> no, no lo he visto <risa> eh, <sí, se risa> mira ahí en México don oh my god oh. bueno ¿Eh? pues don Chito no cabe duda que, que hasta este momento es lo que se está manejando y como dice usted efectivamente la gente no se está tomando en serio en nuestro país desafortunadamente lo que está pasando y eso voy es contigo Vamos contigo Chino que tienes una muy buena noticia el día de hoy Los latinos y los afroamericanos los más afectados por el coronavirus Así es señor, el impacto del coronavirus en Estados Unidos claramente es desigual Y es que ahora el 50% es más probable que muera un hispano a que muera una persona blanca Y no solo eso, los latinos son los más golpeados también por el desempleo Y por el coronavirus, de los muertos por la enfermedad, treinta señor, en Nueva York son hispanos. Una cifra que según las autoridades va para arriba. Y no solo eso, también los afroamericanos le siguen con el veintiocho por ciento de muertes. Ahora, algo muy importante esto es que de esos latinos, por ejemplo, el Consulado General de México, Nueva York, el lunes dijo que ya tenían registrado más de 110 diez decesos de mexicanos. Y el problema es que mucha gente o muchos latinos quieren mandar el cuerpo de su familiar a México hay que recordar que eh, la repatriación de un cadáver de Nueva York a México tiene un costo aproximado de dos mil quinientos dólares, dos mil cuatrocientos dos mil quinientos dólares, y cuando tú vas a pedirle apoyo al consulado mexicano ellos te dan 500 dólares como en apoyo, así te vamos a aliviar con 500 el problema es que ahorita ya el consulado se quedó sin ayuda y no hay dinero, no pueden mandarlo lo cual ahorita por la pandemia les recomienda, uno cuídate Y Ajá. si tienes un familiar que, que desafortunadamente perdió la vida por el coronavirus, que optes por cremarlo porque ahorita no hay dinero. E incluso, aunque tuvieras la lana para mandar el cuerpo a México, ahorita por seguridad, por sanidad y por todo, tardaría, señor, dos meses y medio en que el cuerpo fuera mandado. No, me vale, para que vean ahorita, no, no, no, no, no cuídense, no. cuídense. Yo le voy a decir que lo que dijo el, el gobierno del presidente de Donald Trump... Este que ahorita no va a haber así por esto del coronavirus, una agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, este, este fue el que eh, le, le tuvo que decir él a una señora y a su hija de 15 años que que no, que ahorita no se, no estaba trabajando en lo del asilo. Esto ya aquí salió una una de estas noticias que les dio que, que les quiero yo platicar donde se dieron cuenta que ellos tenían ahorita la orden de no dar asilo que si, silenciosamente Trump cerró el sistema de asilo en Estados Unidos por primera vez en décadas. Wow. Diciendo que fue por la cosa de la salud pública. Entonces esta familia contó que la gente les dijo sobre el virus, y les dijo que no podían y que no podían hacer nada por ella en esos momentos porque silenciosamente se cerró el sistema de asilo de, de Estados Unidos. Así está la cosa. La administración de Donald Trump es una ley de salud pública para justificar una de las medidas más enérgicas y agresivas en la frontera en toda la historia. Eh personas que huyen de la violencia y la pobreza y que buscan refugio en Estados Unidos son llevadas al cruce fronterizo más cercano y las regresan a México sin la posibilidad de solicitar asilo. Esta medida este es, está sucediendo ahorita, o sea que no hay chance de que les den asilo y que y que alguna y que se ha, visto, ha habido casos donde los que están en standby en espera los mm. agarran y los llevan a la frontera y les dicen bye bye. Pues si nos están tratando de batallar en estos momentos, Don Cheto, usted cree que está tienen un problema tan inmenso en estos momentos que yo pienso como siento, entre más rápido lidemos con esto? Mejor. Oye, esto es para los que piensan venirse ahora en estos días, este Claro por la crisis que se va a venir. Probable, este, ellos ellos tienen esta cagadestía bajo la manga que es el COVID-19, el claro. coronavirus y la eh, para, para decir ahorita no estamos. Total estando... no como pretexto, pues, pues sí, pero pero es un pretexto fundamentado? O Ajá. sea, no sé se me explico. Sí. No, no estoy diciendo sí, sí, que sí. esté bien, pero cómo les cómo le alegas a ese, a ese? Claro, claro. eso? No, puta, no. Ahorita está difícil, le da vale, Ahorita está difícil Así están las cosas, regresamos con el señor Agapito Padilla Los deportes que hoy nos tienen bien estas cosas de deportes Según él, historia este, hay, eh, Cocina eh, Y más Hasta del <ríe> FIFA, FIFA va a hablar, regresamos Estamos al aire, Don Cheto, al aire Aquí con nuestro gran Tito Padilla Y hay deportes, chino Sí, hay deportes, Tito Terquitito Padilla Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre exactamente, vámonos con información deportiva, bueno, pues ya... Salió el representante de la NFL a decir que sí habrá draft, el draft se llevará a cabo como ya estaba previsto del 23 al 25 de eh, este mes de abril. Uh, el draft es el preámbulo, pongámoslo de esta manera, el gran día antes de de que arranque la temporada, arranque en septiembre o vamos a ver si arranca a final de septiembre o arranca en octubre, pero es el gran día donde se escoge, más que nada, a los mejores jugadores que ya están saliendo de universidades y colegios, los que ya pintaron para hacer unos mejores Y que pueden portar el uniforme de un equipo de las grandes ligas, pongamos así, de lo mero mero de la NFL. Bueno, aparte de todo esto, aparte de hacer el draft también, lo hicieron también con el hecho de que, bueno, para recaudar fondos para algunas instituciones benéficas que dio a conocer el día de ayer ya la NFL, que será la Cruz Roja Americana. También estará por ahí otro eh, instituto benéfico, será Feeding America, Meals of wheel también Sal Salvation Army, estará también United Way, o sea, muchos, muchos y arranca arranca la NFL dando el primer donativo de 43 millones de dólares para que arranque este próximo 23 ya puso ahí 43 millones para que los demás también vayan aportando conforme vaya siendo transmitido por televisión serán uh, algunos jugadores de la NFL de los grandes este jeractas me imagino Dude Reed me imagino Tom Brady me imagino no sé Uh, Mahomes, o sea, todos estos estarán pidiendo que donen y dando el número en ese momento porque será televisión abierta, lógico, cada equipo o cada representante en su casa y tendrán todos, este, cámaras de televisión de todos los, este, programas deportivos. ¿Qué les parece esta iniciativa aparte de hacer el draft, eh? Oye, pero entonces el draft va a ser todos como cibernético, así como por Zoom o qué onda? Va a ser va a ser todo uh, no no por Zoom, sino que a, absolutamente tendrán todo, me imagino, cada presidente de equipo tendrá las cámaras de, de, de, de televisión de, de Fox Sports de ESPN en, en en inglés, o sea, todos van a ver en su casa o en su lugar de trabajo, de su oficina con su respectivo distancia este uh, No, sí, cada quien en su casa distanciamiento de ah, claro piensa no, bueno los que están trabajando y de ahí como te de chi notar o sea, regularmente los que no, lo que no saben del drama pues van todos los equipos, van aficionados, es una gran fiesta porque es un preámbulo ahí donde todos van a jugar, hay niños, hay jóvenes, eh, participan los los los este los mejores futbol fútbol, americanos de, de momento, ah, jugando ahí con algunos, los corebag enseñando a cómo lanzar, es una fiesta grandísima, se iba, se, se iba a realizar en Las Vegas, por lo del de nuevo estadio de los Raiders, pero bueno, pues ahora se hará desde cada quien en sus oficios en su casa y desde ahí empezar a escoger, no pues que los reyes escogen a fulano, que los este hijos escogen a sultano, que los 49 o sea, eso va a ser eso es lo que es el rap, son tres días de diversión, pero ahora serás de recaudación, ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? No, pues vamos a ver cómo les va y sobre todo, a vamos a ver si va a haber NFL este año, hijo, porque así como van las cosas, no va a haber nada. Buen punto, ¿eh? buen punto. Cambiando de los voy, nos vamos al esférico. El fútbol, ya lo sabemos, se cae a pedazos, pero no únicamente el fútbol. Algunas de las ligas están al borde de la bancarrota de la Liga del Mundo, pues no, no, no tiene mucha solvencia, algunas haciendo lo que hace la Liga MX juegos cibernéticos por ahí para sostenerse, pero miren eh se han bajado los precios de jugadores como Messi, se ha bajado el precio y también de jugadores de jóvenes por ahí de, de Odega Odegaard Martino de Garno 21 años, el, el noruego que nace unos días o hace unos meses costaba más de 50 millones de euros, bueno pues ya va en 45 millones de, de, de euros. Mbappé, Mbappé que costaba 200 millones de euros según, bueno pues ahora ya va a un 180. Messi, eh, 140 millones, bueno pues ahora ya está en 112 chinos para Pep equipo ahí para que se vayan a jugar en las tardes ahí con Barcelona, o sea, el... a poco vale más Mbappé que Messi? Sí, acordémonos que, hay, que, que ya había más de cinco jugadores que, que valían más que Messi, ¿eh? uno de ellos era Mbappé, y bueno, pues este, están tirándole con todo del 10 al 15% y algunas algunas otras este uh, eh, ligas a al, al borde de la bancarrota, dicen que el valor del fútbol alrededor del mundo ya lleva más, ya lleva pérdidas, agárrense, nueve mil doscientos millones de dólares Es, no, de euros es lo que van las pérdidas hasta el momento en todo lo que es la FIFA, ¿qué les parece? nueve mil 220 millones de euros hasta el momento son las pérdidas por el cierre de las ligas, ¿Qué les parece? Eh? No, pues que no solo el fútbol todos los deportes, incluso toda la economía en todos los países, espérense ¿Qué pasa esto? No, hombre, si ahorita creen que está feo, espérense a que acabe No solamente el deporte, ¿Qué me dices de no, los espectáculos todo, y de todo, la cultura? Todo, o sea, todos todo. los conciertos todas las, los empresarios, ahorita es un dinerante. Hombre, las tiendas, general. todos Ya exactamente, ya de, bueno, desde el de, deporte hasta las pequeñas empresas, mini empresas, microempresas, yo entiendo, Zahid, o sea, la verdad está de locos en estos momentos, eh, el COVID-19, en pocas palabras, Zahid, o sea, nos tiene de rodillas, ¿eh? la verdad. Sí, pero ¿sabes qué? T tenemos que tomar eh, si se puede alguna cuestión a un lado positivo, por lo menos no, caer, no dejarnos caer ni pensar que todo está catastrófico. Hay que mantenernos con buena vibra, con buena energía y seguramente de esto vamos a salir. No hay ninguna crisis que no tenga fecha de caducidad. ¡Ay, qué Muy bonito! Muy bien dicho. Be. <risa> y lo que no te mata te fortalece no ya para terminar y tener carmas y mijos para mis amigos, ahí bueno pues ya tenemos las voces oficiales de el FIFA 20, la I Liga MX, la que se arrancará el día de mañana, bueno pues había muchos dimes y directos porque todavía Seca no quería prestar las voces, pero bueno, las últimas se pusieron de acuerdo, y el señor Martinoli y el señor Doctor García ¡Hazme mil hijos! por ahí le gritaba por allá a todos, bueno pues serán las voces oficiales que narrarán cada partido, bueno, de los que le toca narrar a ellos, así de que se va a poner bueno, Kine, vas a hacer de cuenta como que estás escuchando Fútbol de veras con narradores profesionales, ¿qué te parece? O sea, pero lo van a transmitir a través de la televisión y todo, vas a ver. Vale, ¿sabes? ayer te dije, se va a transmitir por Teo Vazteca, por Telemundo, por TUDN, por televisa por todos los dos, Chivas, Chivas TV, más televisados no, de Chivas a los lo, lo representantes de Chivas por ahí este, así de que va a estar en pocas palabras intentan dejar el sabor o, o, o que no se pierda el sabor del fútbol en pocas palabras porque acordemos que el ser humano es de hábitos y te falte, basta, mi jefe, los, los psicólogos te bastan 45 días para hacer un hábito y se pierde el hábito de ver fútbol de, por si sí, están de mancarrota mi querido Chino Fíjate que va a estar chido, bueno, no sé A mí me hubiera gustado que cada jugador Se pudiera conectar como tipo en línea Y que todos jugaran, todo el equipo de, de Tigres, cada uno con su monito Sería chido Sí, pues, pero no están complaciendo borrachos Ah, no, bueno, pues, yo nomás <risas> estoy diciendo Muy buen chido va, va a juego por Va representante por equipo, o sea Chivas tiene su representante, el que vamos a ver, el cachorro de, de Monterrey contra Miguel Ponce de Chivas, órale, vámonos, y va a ser televisado y va a ser narrado, narrado profesionales, o sea, probablemente por, por martinori por el doctor García, ¿qué más tiene? No, ¿eh? no, pues es que está <risa> chido, porque acercaron a la Libertadores, ¿eh? así como un mes o menos. Ajá, un sacaron mes, la Libertadores sacaron pues pa packs especiales de jugadores de la Libertadores y con muy buenos ratings pues en Italia, compañero, gente, Luziano, sí, hasta pues, con eh, futbolistas ¿sí? Para... sí pero para la gente que juega FIFA, FIFA. sabe cuando me refiero a los ratings y todo? Porque cada jugador tiene un rating por ejemplo, no sé eh, el más alto es obviamente que están Ronaldo y Messi, que son como La tarjeta normal es tarjeta oro, que son como, creo que 94 o 96 cada uno. Pero, por ejemplo, no sé, Pizarro es 75. Ajá su tarjeta es 75, entonces es la tarjeta baja. El mexicano con la tarjeta más alta es eh, Herrera y creo que era 79 o 81 o algo así. No, Jiménez tiene tarjeta muy baja, tiene creo que 80 en su tarjeta y 80. No, yo sí. tarjetas especiales de 85, una de tarjeta especial de 85. Creo okay. que es la más alta que tiene y el más alto es Herrera con una tarjeta especial de 86. Es, es es relativamente baja pero es tarjeta especial. Cuando, por ejemplo, Mbappé tiene una de 99 y y y, y Ronaldinho, Ronaldona 99 y así sucesivamente. Gracias pues, Tito Padilla No, no, no, gracias a usted por darnos esta cápida de tarjetas y de todo este mundo de la cibernáutica en fútbol mexicano, o sea, en fútbol FIFA... y, hay, hay, ¿sí? y hay dos, hay dos mexicanos en los íconos de FIFA porque luego se, se, se, también se juega con íconos donde hay hay muchos que están, muchos que obviamente faltan pero los íconos mexicanos que están en íconos de FIFA es, es eh, Hugo Sánchez y el Matador Hernández son los únicos íconos que hay en FIFA por, por ejemplo eh, los Los los franceses tienen a Thierry Henry, a Zidane, a a, a, a quién Un tiene? Nosotros... bien muchos, Italia Italia tiene bien muchos, Roberto Baggio, Maldini, Cannavaro, Nesta, Gattuso,ieri, Totti, oh. todos esos tienen ellos, este, Brasil ellos Ronaldo todos... Rivaldo, Ronaldinho, no, pues, Roberto sí. Carlos, Roberto claro, Rive, Pelé toda la sí, bola. De todo, toda, la bola. Gracias, Tito Padilla. Venga. Un placer. Síganme, <risa> mi río, no Tito Padilla, siete, cuatro, tres, o Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva, compártanla, y les agradezco que les like a las páginas. Yo me voy, me borro, me pongo, me desaparece, y yo me digo, ¡Deportes! Y topadilla. y topadilla regresamos contigo Zay García Solís al regresar señor Andrea Legarreta Montenfiera porque se robaron en tiempos del coronavirus material médico y sube videos donde llama abusivos aprovechados y rateros a los mexicanos además YouTube dona 10 millones de euros para combatir el coronavirus y la, la bandera güera protagoniza Pelé en redes que la hace cerrar su Instagram le cuento por qué al regresar Let's go. Oiga, familia, buenos días, estamos de regreso en Noticié. Quiero hacer nomás una fe de ratas, el jugador de FIFA, el jugador mexicano con más rating de FIFA normal, que no sea icon, es el Chucky Lozano, con una tarjeta de 87 que salió en esta último paquete que de los de los, de los los cumpleaños. Gracias. ¿Y qué creen? Yo la tengo, va a decir Don Cheto. No, no la tengo, cuesta ¿No? como 100 mil monedas. Pues yo no sé porque de es qué más se más está caro, hablando ni es qué se refiere. Porque... ¿eh? El 86 Vela y el 86 este Chicharito. Ah. No, Chicharito no, es como 78. <risa> el eh, Chimelas 86 y, y, y, y Jiménez y Herrera son 86, adelante ahí, bueno, no me hagas caras, no así estoy yo con tus chismis no me hagas caras. <risa> oh. Señor, yo no sé de qué hablan ni a qué se refiere, pero bueno, vamos a empezar con los espectáculos, Don Cheto Que sí hay una mujer que eh, ha estado en el ojo de la polémica por sus declaraciones Luego de decir a nivel nacional en México en el programa matutino más visto de la televisión que es el programa hoy Que... No nos afecta que los mexicanos suba o baje el dólar, pues ahora se vuelve a ser el centro de la polémica, pero porque el día de ayer montó en fiera. Y subió un video en su Instagram, Don Cheto, donde muy molesta. Dice que no es posible que en épocas de coronavirus los médicos, las enfermeras, los paramédicos estén sufriendo desabasto de productos, de guantes, de cubrebocas, de todo el equipo técnico y médico porque Vivales Rateros se aprovecharon de la situación para saquear justamente bodegas donde tienen todo lo de los hospitales y dejen a la gente en desabasto. Escuchemos lo que dijo Andrea Legarreta. Es una pena, es una tristeza saber que hay unos mexicanos abusivos que son verdaderamente una basura y que están aprovechándose de una situación tan fuerte y tan dolorosa en este país. Es increíble ver que nosotros estamos, un grupo de personas, tratando de reunir material para que nuestros doctores, nuestras doctoras, enfermeros, enfermeras y el personal que trabaja en los hospitales públicos puedan estar bien protegidos mientras tras ejercen su labor. De verdad es increíble ver que no es día a día, es hora tras hora mierda de gente, se dedica a subir los costos de todo, de cubrebocas, de guantes, de batas, del overol este de protección que necesitan, de los gogles, que este tipo de abuso y este tipo de falta de humanidad se regresa. Y de verdad es una decepción saber que hay tipos que lucran de esta manera y que abusan de esta manera del dolor. Y de las necesidades de la gente de nuestro país. <coughs> Esto fue lo que expresa, dijo el presidente ¿eh? Garreta. Que la ¿A verdad, quién ¿a se, se refería? Sí, ¿a quién se refería Garraleta? Mira, se refería justamente, don Cheto, que ellos estaban haciendo una colecta como una fundación para poderles llevar ese material y fue extraído o fue robado. Pero también se refería, don Cheto, a los cientos de lugares que están aprovechando esta cuarentena o esta crisis sanitaria. En México, para subir los costos de todo el material eh, médico, de todo el material de, de uso de salubridad como son guantes, cubrebocas o protectores pues obviamente haciendo su agosto y sabiendo que la gente está con miedo, con paranoia, y pues aprovechándose de esto, cosas que valen en su precio normal, tres pesos y sí, la revenden. La ley de la oferta y la demanda, y en lugar de tres pesos, lo dejan a 10 Claro. Entonces, no, pues está gacho, sí. Entonces, Oye, mana, pero si esto está pasando acá hasta, hasta acá en pleno Estados Unidos, imagínate allá. Obviamente mucha gente está atacando a Andrea Legarreta luego de subir este video, tanto no, que en momento sí. se haya bloqueado los comentarios, porque la gente le empieza a decir, sí, tú muy a gusto en tu casa, pero es que al sí, final... Fue. No podemos negar que lo que está diciendo La señora Legarreta en esta ocasión uh -huh. Tiene razón No podemos aprovecharnos de las desgracias De los demás para hacer nuestro agosto y Que beneficie solamente A uh -huh. nuestra casa Son momentos donde te lo hemos dicho infinidad de veces Una pandemia como esta Nos deben de unir como humanidad para, para poder hacer cosas en conjunto Esto requiere De unos y de otros No nada más de nosotros como individuos bien dichos ahí. No, pues yo ya dije yo, en el infierno hay un círculo especial a los que hagan este, a los que aprovechan esta pandemia aprovecho. para hacer tranzas. Pues eh, completamente un... de acuerdo. Por otro lado, Don Cheto, 10 millones de euros fue lo que donó el grupo youtube 2 para justamente apoyar a, la, a los equipos de protección de personal para la lucha contra el coronavirus, Don Cheto. Imagínese, esos 10 millones van a servir obviamente para comprar eh, mascarillas, más de 200.000 mascarillas, más de un millón de guantes desechables, 60 mil gafas, 40 respiradores, y eso va a ayudar muchísimo para que el gobierno de, de Dublín, Don Cheto, pues pueda... Obviamente que contra esta pandemia que nos ha atacado en todos lados a todo el mundo. Qué padre que, que la iniciativa privada, que los artistas estén dando un poco de todo lo que les ha dado Ajá. la vida, Don Cheto, para la gente que más lo necesita en estos momentos. Eso es muy aplaudible. El gobierno sí. se tiene que poner a trabajar y a dar, pero también la gente que tiene de más, o simplemente nuestra trinchera, Don Cheto. El día de hoy, darle de comer a una de las personas que no trabaja, tiene o que se quedó sin trabajo y que no se puede quedar en casa sin trabajar, eso sería parte de la que en lo que nosotros podríamos ayudar para salir de esto, ¿No le parece? Efectivamente, y de aquí vamos a salir con por nosotros mismos, ¿No? Por ayuda. Exactamente. Necesariamente. Por, por otro lado, don Cheto, Carla Panini, ¿Usted se acuerda de la, la bandera güera? Usted también. Claro. Claro. claro. Las banderas de Carla eh, Luna que en paz descanse y de Carla Panini, pues, sigue la polémica en torno a esto, y es que ayer hubo una pelea encarnizada en redes sociales que culminó en que Carla Panini decidiera cerrar su cuenta de Instagram. Le cuento que se hizo viral un meme justamente en época de coronavirus que decía quédate en casa así como te quedaste con el esposo de tu amiga y aparecía oh. la fotografía de Carla Panini junto con Américo Garza que es el marido de esta ex marido de la anterior Don Cheto oh my eso God. desató una pele una pelea muy fuerte porque ella respondió a ese meme y le puso qué bonito salí fue uno de los días más felices de nuestra vida. Y wow. casa, reina, pero quédate, así como nosotros nos quedamos juntos, así oh. marea, quédate en tu casa pero quédate. Esto hizo Don Cheto que mucha gente empecé Se a acelerarla, que subiera incluso videos de Dana Paola en la serie Elite diciendo o sea, contestando bien perrilla a, a las declaraciones. Dice, cada que veo el nombre de Carla Panini en tendencia me dan un mini infarto me pregunto ¿ahora qué otra amiga le habrá tumbado el marido? Bueno, esos son algunos de los... No, pues sí está gacha la carrilla allí. De los miles y miles que le mandaron ayer y esto sí. hizo que la lavandera güera pues cerrar una vez más sus redes sociales cerró su Instagram y ya no la vamos a tener de forma pública porque yo creo, Don Cheto, en mi punto de vista, que es algo que ella debe de tomarlo con la de la mejor manera y hasta de forma graciosa ¿Por qué? Porque nunca la va a dejar de perseguir, a vale. mi punto de vista Quédate en casa como el chino se quedó con las sacasejas de su esposa la güera <risa> <risa> ¿No? Correcto, sí sois ahí en mis redes sociales, sí. sois ahí en Twitter Instagram, démele like en Facebook, estoy en Snapchat, estoy tic Chic Tac y más adelante nos vemos en el informativo pero aquí sigo ¿y qué cree Don Cheto? ¿Qué? ¡Gay Game fo. Food! ¡Gay Vámonos ah, bueno, Recio, señores, ¿cómo estamos? Bueno, ya son chubes de la mañana con cuatro minutos por acá en Los Ángeles California en esta mañana lluviosa, está lloviendo agua cálleme. Claro Y moja Y moja Martín Oiga, pues este seguimos el el equipo completo desde Casas, ahí García Solís Presente Desde Casa Giselle Bravo Arechiga, Dafne Arechiga <risa> A ver, díganlo bien Dafne, Dafne Giselle Bravo Arechiga, Arechiga Giselle. señor A sus órdenes eh, Benito Fidencios, ahí García Solís Paso, <risa> Presente Y el señor Elvin, David David David David David David hey. David, hey. David. <risa> <risa> ya, David. Ya ¿Alias? El, chino. Alias, alias. el chino Hermano del Pequi Ruiz Gemelo del Pequi Ruiz Que le mandamos un abrazo hasta Chicago, Illinois no, no. No, Tengo una pregunta señor Ajá. ¿Por qué es el Pequi Ruiz Y el chino del, del Ruiz? Es David sí, sí, sí, sí. O sea, Es una buena pregunta Pero hoy no es el momento de contestar ¿la verdad, momento En el libro que está planeando hacer el chino Que se llama ta Tatata, mi vida en tres sílabas Tatata, mi vida en tres sílabas Está chido, lo voy a guardar, lo voy a guardar Tatata, ta, ta, ta, mi vida en tres sílabas espera es la... mi crédito Oiga, este, fíjense que vamos a entrar en cosas bonitas de que platicar en cosas edificantes educativas con el buen Helios Herrera, nuestro nuestro amigo, pues él es él es de plaza y de muchas cosas él desde que escribe libros y da conferencias Es un motivador muy importante en México y Latinoamérica. Y hoy vamos a hablar sobre ahorrar. Claro. Por Herrera, le bienvenida, le damos la bienvenida a Helios. Buenos días, estás en vivo, Helios. Estimado Don Cheto, ¿cómo estás, familia? Qué gusto saludarlos acá en México. ¿Cómo les va por allá la vida? Ahí andamos este, saliéndole al toro, mi querido Helios, saliéndole al toro como, como debe de ser. Pues me parece muy correcto, diga, que deporte usted muy bien y, y que ayudemos e inspiremos a tantísima gente por allá en la Unión Americana. Oigan, seto. Hoy quiero hablar con ustedes, que que con usted y con toda la raza, hablemos de ahorro, hablemos de lana, hablemos de dinero. Porque uh. creo que este, este, le hemos estado dando mucho peso a este tema de la pandemia de la enfermedad y de, y de todas las emociones y la crisis que se avecina en la parte emocional, el miedo, Íjala. pero creo que hemos dejado de, de lado otro tipo de temas que hoy construyen... Y que también creo que tenemos que tener muy claros porque lo que viene no va a ser fácil y menos si no nos ayudamos a nosotros mismos. Entonces creo que es buena idea que hablemos un poco de, de generar dinero, de generar lana sí. y de un concepto precioso que se llama ahorro. Cómo ve, ¿le gusta la Él que va a caer como anillo al dedo. Él le voy a decir una cosa a, a título personal, me está cayendo un ventototi de que debo de ahorrar feria. Yo creo que a todos nos está cayendo. Usted quiere pensar que a todos nos está cayendo. Correcto. Pero ¿no? pero tengo tengo allí unos conocidos, unos conocidos niños, músicos, lo voy a decir porque el músico está subiendo mucho en estos casos, que les iba muy bien, que, que que mientras ellos estaban trabajando vivían bien. Y ahora que no están trabajando Ah. andan por la calle de la amargura yeah. entonces pues es que se les caballan caballan todos mío. los conciertos un amigo me que decía ando por la calle de la amargura ya que se me está acabando mi el ahorrito y me estoy dando cuenta de que no ahorré ni madres y que sí y, y que ya me voy a poner pilas después de estas y la libro porque el no ahorrar te tiene todavía más estresado y más asustado y más desesperado que una persona que tiene de alguna manera ahí un ahorrito, un colchoncito para esto que estamos viviendo. Así que nos va a caer muy bien esta plática. Efectivamente, don Cheto. Y es que, mire, eh, de entrada no ahorramos, la gente podrá pensar, Eli, ¿cómo quieres que ahorre Si me falta lana, termina el mes y todavía me falta dinero, este pues no me sobra para ahorrar. Y ese es el primer punto que yo quiero que cambiemos en nuestra mentalidad. Porque no ahorramos porque nos enseñaron a ahorrar lo que nos queda, don Cheto. Y la verdad es que tenemos que poner el ahorro al revés. El ahorro es lo primero que tiene que hacer. Es decir, yo estoy ganando cien... ...yo voy a tomar entre el 15 y el 20% de ese 100... ...y lo primero que voy a hacer es separarlo para ahorrar... ...y voy a vivir con lo que me queda... ...al contrario, a los latinos nos enseñaron a hacerlo al revés... ...a los latinos nos enseñaron a que si tú ganas 100 primero pagas la renta, primero pagas la luz primero te vas de fiesta, primero te diviertes y si te sobra algo entonces lo ahorras y por eso nos cuesta tanto trabajo eh, pues generar una estabilidad económica porque no nos anclamos en la posibilidad y en la herramienta del ahorro nos dio, la entonces, pata sí, mala, nos dio la pata mala yo creo que nosotros estamos acostumbrados ahorrar lo que nos sobra y hoy estamos viendo que no debe ser así, así. Correcto. Y, qué bueno. y, y, y que además pues no nos sobra, como ahorita no nos sobra, pues menos vamos a ahorrar, pero lo que viene económicamente hablando don Cheto, nos va a tener que obligar a cambiar nuestra percepción del dinero, de la productividad, y del ahorro. Es fundamental, don Cheto, que nos preparemos. Hemos dicho en este micrófono que las crisis son cambios para los que no nos preparamos. entonces pues yo me preparo para el cambio no entro en crisis, entonces hoy familia, empecemos a reconciliarnos con la idea de que tenemos que ahorrar, y le voy a compartir seis puntos, don Cheto, seis puntos de más, de qué onda con el ahorro para que la gente empiece de manera muy práctica a poder hacer algo con esta información en su vida cotidiana, ¿le parece bien? Suéltalos ahí me número uno, familia escribe una lista de todos tus gastos mensuales llama presupuesto entonces vamos a apuntar en qué gastamos nuestro dinero si nunca lo has hecho literalmente agarras una hoja y un papel y te la pasas cada que gastas en algo lo apuntas y lo apuntas y lo apuntas hasta que te des cuenta en qué gastas, cuánto gastas de alquiler, cuánto gastas de comida cuánto gastas de la renta del coche, del leasing cuánto gastan impuestos, cuánto gastan diversiones. Número uno, fundamental, haz un presupuesto y escribe una lista de cuánto gasta. Número 2 en esa lista también incluye algunas metas que quieres cumplir o incluye algunos proyectos que van a representar este un egreso un, un, un, un extra. Por ejemplo, Voy a ahorrar este, para poner un negocio, o viene un gasto extraordinario que es la fiesta de mi hija, o voy a hacer un gasto extraordinario que es ayudarle a mi papá este ahora que la situación está mala. Entonces, son gastos que no hago todos los días, pero que también hago, ¿ok? Número uno, okay. hago una lista de mis gastos Número dos, le agrego los gastos Extraordinarios, vamos bien hasta ahí va, va, Vamos bien, viene, vamos lo, lo estoy anotando, se lo juro que lo estoy anotando Ya tenía yo esa o sea lista que le le Y luego me lo tuitea, me lo retuitea Hasta que yo lo retuitee en mis redes sociales Por ah. favor Oiga, número 3 ahora hay que darles prioridad O sea, ¿qué gastos son a fuerzas y no los puedes cambiar? Vamos a pensar que hay gastos urgentes y gastos importantes. Los urgentes son los que son para hoy y no te puedes mover. O sea, a ver, pues para comer, pues la, la comida es de, pues, pues, no la puedes postergar. Oye, la renta, pues la renta no es de que me guste. Entonces te vas a dar cuenta que gran parte de tu ingreso, gran parte de tu negocio, de tus dineros, ni siquiera es tuyo. Gran parte de tu dinero es del del dueño de la casa al que le pagas el alquiler. Gran parte del de tu dinero es este, del dueño del coche. Entonces, vamos a darle prioridad para que podamos entender realmente cuánto de lo que ganas es tuyo y cuánto de lo que ganas no es tuyo y es de tus proveedores. ¿no? Muchas muchas personas dicen es que todavía no, no llegué a la lana y ya me la gasté, ya la tengo toda comprometida. Pues sí, porque efectivamente nuestro dinero no está nuestro, mucho de nuestro dinero es de nuestros proveedores con esta tabla de gastos mensuales separadas por pagos vamos a separarlo entre pagos deudas y gastos extra esa es la clave, pagos proveedores, deudas si es que tengo, y gastos extras, ¿ok? Y okay. El, el, el, el paso número 4 es, ahora vamos a determinar una cuota fija de ahorro. Y a la gente le recopiendo que no sea menos del 10% de todo lo que gana. Y pensemos que ese 10% no es tuyo, ese 10% es del ahorro para lo que venga, para el futuro, para la jubilación, para un fondo. Y entonces tratemos de disciplinarnos, 10% de lo que yo cobro lo voy a ahorrar, lo voy a guardar y voy a vivir con el 90% restante Paso número 5. Ten cuidado, mucho cuidado familia con los gasquitos hormiga. Los gasquitos hormiga Ay, son mía. la cafetilla de cigarros, pero son ah. las chelas pero del café, pero el este, Starbucks. El pafetito, Oye, el se le cayó como a nivel, déjenlo ir <ríe> no Porque no nos damos cuenta, pero entre 5 y 7 dolaritos, entre 5 y 8 dolaritos, o pues se nos va un montón sí. de lana, ¿ok? Y lo más importante, uh -huh. ese 10% de dinero que tú vas a separar, este piénsalo como una obligación, le estás pagando al yo de dentro de cinco años, al yo viejito. Entonces, yo cuando voy a una conferencia, agarro el 10% y digo, este 10% me lo debo a mí mismo y me lo pago. Y lo meto en una cuenta de ahorros, lo meto en una cuenta de inversiones, lo llevo al futuro, lo guardo, ¿ok? Y esto es fundamental, don Cheto, familia. Esa lana, va, ¿eh? No se toca. Esa no se lana toca. no se toca. Es que no es lo difícil, Elio. No. Es lo eh, difícil. Pues, pues imagínese que es la vecina guapa, pero usted está casado. No se toca. <risa> pero pues <risa> la tentación y luego sin más ojitos, no. Pero no se toca, pero no se toca, pero no se toca, ¿No? O sea, esa lana es para un entrevisto, esa lana es para retirarse, esa lana es para poner un negocio, esa lana es la que nos va a ayudar a cambiar nuestra realidad, de donde hoy estoy a donde quiero estar Todos queremos tener una realidad mejor, pero esa realidad mejor no llega sola, se construye. Y uno de los pilares fundamentales para construirla justamente se llama ahorro. Si no ahorramos, si no acumulamos un poco de nuestro trabajo actual para épocas difíciles, cuando vienen las épocas difíciles, pues no son difíciles, son rudísimas. Entonces... Yo los invito, familia, a que incorporemos el concepto del ahorro a nuestra vida como algo cotidiano y que pasemos un pedazo de nuestra productividad actual a los futuros para que podamos de ahí apalancarnos y crecer. Helios, yo yo creo que si hacemos si, si si hiciéramos una encuesta, que probablemente la hagamos en algún momento de decir, este, ¿qué 20 te cayó en esta cuarentena con esto de la del coronavirus? y todos van a decir ahorrar, ahorrar, sí. ahorrar porque no estábamos acostumbrados o pensábamos que con guardar 10 dolaritos o 20 o 25 bolas por cada cheque era suficiente y no, no. y no. Ellos te mandamos un abrazo, muchas gracias por esta abrir a ojos que nos distes y y este, pues ahí nos estamos oyendo Ellos Herrera, sus redes sociales, por favor, recuerdenla. Con muchísimo gusto, Richerto, siempre es un privilegio gracias a ustedes. Camila, les mando un abrazo en todas las redes sociales de Estoy, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter. Y ahora estamos celebrando 30 años de carrera, todo este año son 30 años de aniversario. Estamos reinventando las redes, por favor, síganos. Vamos a publicar audios, videos, conferencias gratuitas, el club de afiliados, síganos. En todas estoy como Helios Herrera, Helios escribe con H y Herrera también, también. también. Herrera, muy enhorabuena por tantos años y como dijo Alex Lora y los que le faltan todavía y ojalá que podamos seguir contando con usted aquí para que nos nos abra este la, la, la, la, los, nos abra la mente y los oídos y todo con sus pláticas tan constructivas el buen Elius Herrera regresamos con la abogada de inmigración si usted preguntas migratorias tiene alguna duda pues ahora hagáselas a la abogada de inmigración que va a estar Eso. aquí con nosotros al regresar y hoy sí, hoy le voy a decir una frase que ah. Me emocioné, señor El 818-520-1055 Es para hacerle su pregunta de inmigración Es momento de informarnos Al regresar aquí en Don Cheto al aire No se lo pierda Si tu green es más falsa que Don Cheto Cuando dice que está dieta Deja que la abogada de inmigración te ayude En Don Cheto al aire Al aire, ¡Al aire Don Cheto Hello Kitty Oiga familia, buenos días, aquí estamos echando ganillas como quiera que sea Al puro millonzón Meta sin tener rápido Agarrar su frase para la abogada, donde la púrese 818-520-1055 es Y 1866-4466-653 Bajo de la peluca aquí ¿Abajo de la qué? Sí, o sea, pues <risa> abajo del cabelludo aquí ah. Tira, aquí ah, bueno Le doy la bienvenida a la abogada de inmigración Nancy Guarderas Abogada Oye, y se juega, sí, ¿verdad? Sí, La soñé, ¿cómo está abogada Nancy Guarderas? Muy bien Esta mañana porque te estoy oyendo Por lo menos Como no puedo estar ahí en persona Pues me encanta estar aquí oyéndolo a todos, de verdad ah, pero bueno. especialmente a ti <risa> abogada, pues mire la soñé y es muy bonito soñar a la persona querida eh, lo bonito lo, hay, hay una cosa, cosa con el sueño que es una cosa buena y una cosa mala lo bonito es que lo Cualquier. sueña que lo bonito es que uh -huh. la sueño lo malo es que despierto sí. sin usted sí. Lindo es linda y romántica No, no estaba borrita, bien buena esa chinel y tú deberías usarla. Sí. Abogada Qué lista lindo. para contestar las preguntas pues porque luego la gente y luego me regaña porque dicen "Pues que nomás me la paso romanticeando y no no le no el sacan jugo segmento." Sí, sí, estoy lista. Tengo un poquito de noticias que salió ayer con ICE y quisiera mencionarla porque tenemos muchos um, queridos, muchas familias que están detenidos por ICE y gracias a Dios ICE está revisando ciertos casos donde dicen que tienen mayor riesgo de contratar el, el virus, ¿verdad? Uh, ahora, ellos han decidido quiénes son esas personas y son dos grupos. Número uno, si están embarazadas. Y número 2 si tienen 60 años o más en estos momentos. Entonces, ya revisaron 600 casos. De esos 600 casos, ya dejaron salir 160 casos esas esos centros de detención lo triste es que hay más de 35 mil personas en esos centros de detención, entonces obviamente no están haciendo el proceso rápido entonces uh, hubieron muchos abogados y organizaciones no lucrativas que archivaron demanda contra ICE uh, para dejar salir más personas porque están poniendo a riesgo porque todos esos trámites los uh, la, el, el procedimiento procedimiento de deportación para estas personas que están detenidos siguen, entonces los abogados están a riesgo, los jueces, las personas que están obviamente trabajando en esos centros, todos están a riesgo y obviamente los los, la, los inmigrantes que están detenidos, entonces ojalá con esa demanda ya podemos apurar y tal vez uh, ver que más personas salgan esos uh, centros de detención Así está la cosa abogada, vamos a ir a las llamadas telefónicas Chinel Conde claro. Ya lo sabes, el 1-866-446-6653 o el 818-520-1055 Don Chito, este... con Antonio que está en la número uno sí, Vamos con Antonio, también estoy en Instagram Don Chito por si me quiere mandar una pregunta para la abogada ¿Cómo estamos, Antonio? ¿Cómo ¿Cómo estás, en vivo. Muy bien, muy bien, muy bien Chito ¿cómo, ¿Cómo, es? es? ¿Cómo estamos? Bájale la radio ¿Cómo estamos? Ya está, radio. ya está, sí, Ya está todo es que estoy, te abogada, ¿En dónde jalan? En, en, ¿En el filo o qué? No, yo estoy en una lechería Aquí no nos pararon En un rancho de engorda de becerros ¿En dónde? ¿En Oklahoma? ¿Ondí, güeyes? No, para acá, para lado de, de, de, de Fresno, para acá, para este lado. Ah, sí, también allá hay muchas lecherías, tú. Oye, tu pregunta para la abogada, ¿te escucha? Sí, la, mi pregunta es, a mí me detuvieron en el 2000, a fines del 2009, entre el 2010, me detuvo al cruzar para acá con una mica. Sí. Entonces, ya llevo aquí 10 años que entré después de, ese, de, de, esa, de esa cosa. a ah, Mi esposa, tengo dos niñas eh, nacidas aquí. Ah, uh -huh. Mi esposa se va a hacer ciudadana apenas, ya está para hacer el examen. Quería ver si te voy a tener algún problema en arreglar o si me puede ella arreglar sin o qué es lo que tengo que hacer. Pero esa okay, amiga no entoras entonces... de qué era de ciudadano uh -huh. no reside siendo ¿Eh? que residente ¿No te acuerdas los papeles taca, con los taca. que cruzaste? ¿Qué eran? Era, sí. era de re era verdad, residencia. No, era, era, era menor de edad y nomás me hicieron, tú presenta esto y vámonos. Uh -huh. Entonces, uh -huh. yo nomás me, me presenté eso y pues yo creo que no me parecía o no sé y me agarraron. Y, uh -huh. y ya así pasó y en la segunda, eh, en la segunda oportunidad pues sí pasé. Pero, okay. pero ¿Y qué año fue? ¿qué año fue nomás para... Ya pedí 2009. el folla Ya pedí Ajá. el folla Y sí me sale Que estoy ahí, pero uh, Me dijeron la persona Con la que fui que me iban a, a, a investigar de Algo del FBI Para ver si no tenía algún otro una orden o algo Pero más nunca me dieron okay. la folla Nunca me dieron el papel de la folla Ni nunca me hablaron para atrás Para decirme qué pasó con con si me o no. Okay. Abogada, okay, se entonces, puede o no se puede. Uh, pues ahí está un poco difícil. El uso de la tarjeta de residencia, vamos a decir, una mica, uh, falsa, hay un perdón. Eh, y, y eso se puede pedir enseñando que cónyuges, ¿verdad? Como esposa, residente ciudadana o padres, residentes ciudadanos van a sufrir gravemente si no le aprueban la petición. Ese no es el problema. ¿Cómo clasificaron esa detención, porque muchas veces, aunque usan uh, documentos falsos, a veces no procesan como una deportación oficial. Entonces, eso es lo que estaba oyendo, con esa polla con el FBI, y normalmente cuando nosotros hacemos un estudio ahí en la Liga Defensora, hacemos tres diferentes follas. o well, dos follas y uno es el FBI, para hacerlo todo de una vez. Uno es de la Patrulla Fronteriza, el segundo es lo que se llama OBIM, que está basado de huellas, y el tercero es el FBI. Yo quiero saber exactamente exactamente, Cómo clasificaron esa detención para decirle, si era una deportación oficial que se llama expedited removal y dentro después de eso, ilegal, tienes el castigo permanente. Eso quiere decir que tienes que esperar 10 años, pero afuera de los Estados Unidos, no adentro. Entonces, ahí es donde, donde está más grave la, la situación. Hueca. Pero obviamente Entonces, un estudio con eso, y si tienes el derecho de obtener copia, si es un abogado, tienes el derecho de obtener copia de esas follas, aunque ellos no te lo dieron, lo deben de, de dar al usted pedirlo, y puedes tener, llevar eso con otra otra consulta con otro abogado, una segunda sí, que, opinión. Que, que, que, que esté allí al pie del cañón, porque se dice que el otro me dijo, pero si lo dejas ahí, como que no eh, como sí. no le da seguimiento no va, no se va a armar. Vamos con este mm, mm, mm, mm. sigue la gente preguntando sobre la ayuda del gobierno en la arregladera de papeles, sí. abogada, vamos recordándose una claro. vez cómo va todo eso, por favor Claro, claro. Les quiero recordar que todo el, el cheque del estímulo, ¿verdad? Eso no va a ser una carga pública, pero también en estos momentos el gobierno federal ha dicho que las personas que arreglan sus impuestos con el ITIN o si están en una familia mezclada, una persona con el ITIN, otros son tal vez hijos ciudadanos, también han dicho hasta este momento que no van a calificar para el pago, pero la personas que sí tienen número social, por ejemplo, nuestros soñadores, los tepesanos, que sí hacen los impuestos, sí van a calificar y no se tienen que preocupar de la carga pública. Muchos estados... Incluso así aquí en California, y he oído otros estados como Chicago también, están ellos mismos uh, viendo cómo les va a ayudar a los inmigrantes que están pagando con sus ITIN. Entonces, tal vez no viene el, la ayuda federal, pero por ahora hay muchos estados que están buscando el modo de ayudar a los inmigrantes. Si logran ese dinero, no va a ser una carga pública también si logran uh, tener un examen por el coronavirus o el tratamiento médico por ejemplo, eso ya el servicio de inmigración ha dicho que no va a contar contra la carga pública ahí está okay, vamos, con a ver, la, ahora, vamos a la línea número 3 tres César, César. Doncheto César, ¿cómo estamos Cesarín? hola Doncheto, ¿cómo andamos? hola Al Al aquí estoy encerrado en el closet, tan no quiero salir del closet. <risa> ya sabes, Oye César, ¿cuántas preguntas para la abogada Mirazón Nasiguarderes de la Liga Defensora Hola abogada, buenos buenos días, desde cuándo me quedo el... Mire, tengo una pregunta. Este, claro. fui a Corte Y todavía estoy en el caso, o sea, todavía está abierto el caso. Me golpeó una persona y otra me robó el celular. Llegaron los policías y el celular lo, aventado, lo encontramos así aventado. El okay. caso es de que al que me golpeó no lo, no lo arrestaron ni le hicieron nada que Porque supuestamente donde me había golpeado en la cara no fue muy fuerte es, okay. Mi pregunta es de que si con eso podría yo calificar para la visa U Aparte hace 10 años no. también tuve un caso de amenaza y también tengo ese reporte Ok, ¿y esa amenaza o este robo usaron armas de alguna clase? Ah, pues... Como, no, o sea, como un pupillo, una canola. Uh -huh. En la primera amenaza, es la primer reporte de la amenaza, este, sí traía un arma blanca, pero uh -huh. no lo pusieron en el reporte, creo. Ah, ok, César. ¿Sabes? La, la visa U sí inclu incluye una un asalto a nivel de felonía, pero eso requiere una de dos cosas. Número uno, que usaron una arma um, y que sale en el reporte verdad porque ellos okay. ellos mismos los oficiales tienen que confirmarlo en, en lo que llamamos una certificación para poder archivar con inmigración número 2 si no hay arma necesita que haber a uh, heridas muy graves para llegar a ese nivel de felonía entonces este recién Suena como que si, si, si no eran heridas tan graves y no había arma, no va a calificar para la visa U. Pero si hay reporte, obviamente ese es el primer paso. Ese reporte lo tenemos que revisar para esos para revisar esos detalles uh, con mucho cuidado. Y también el viejo debemos de revisar eso. Si no tienen el reporte, nosotros podemos lograr ese reporte, aunque sea viejo, no importa cuánto tiempo ha pasado, no importa que tú estás en procedimientos de deportación. Sí se puede archivar una visa u Mientras que están en procedimiento Porque eso va por lo largo Y a veces se logra esa ah, visa U Y podemos cancelar todo desde la deportación Abogada, entonces Si la agresión con armas La agresión más bien sin armas eh, No califica o también puede calificar Los golpes pues así a mano La mano limpia Sí ¿Eh? Sí, sí, sí, con la mano linda, sí, pero tienen que ser graves esas heridas. al punto donde quebraron algo o los, los llevaron al, al hospital. Tienen que Ahora, ser graves, pero en esa situación me manos... parece... César que tal vez no pero obviamente podemos hablar un poco más en una consulta Abogada mis manos están catalogadas por la policía como armas estáis? letales ¡Ay por favor! Pues, Gordita si bien pesante encima te matan ¡Ja, <risa> Un manotas, hombre. Nada. Eh, va, que te pega con la mano el metate. ¡Qué revoluto! Ves manotas gordas. Va. Tengo manos de quesadillera del mercado así. <risa> Ay, vamos con la número 5 del Cheto. Vamos con the la last one, number 5. Joder, estamos con Estás en vivo. Sí, buenos días. como están todos por ahí? al ah, puro, puro me bien gustoso de estar aquí en casa oiga, oiga don Cheto, ¿sabe de que yo tengo un problemilla ahí, nomás que la muchacha no me dejó explicarle, me dijo luego, luego que la pregunta lo que iba este, tengo, yo apliqué por, a, apliqué por parte de mi esposa para la visa y me la dieron por un año entonces al año supuestamente tengo que volver a ir a la entrevista, pero el problema es de que yo no ando ya, ya no estoy con mi esposa y Estoy en una relación Con la, la oficial De inmigración que me entrevistó esa vez ¡Oh! bueno, a, a, ver, ver, es. a ver, a ver, a ver ¿Cómo está eso? A ver, a ver, me perdí, ¿qué? O sea, estaba casado con la que iba a arreglar Fueron al trámite con la de inmigración Y se enamoró de la migra compare No, a ver, espérenme sí, Yo sí. pensé literal que escuché mal ¿Qué? Claro. ¡Cómo! Es que te arregla allí que te mete el hombro? Oye, oh, ¿y cómo le conseguiste el número? ¿Qué cuenta wow. cómo enamoraste? Mira, Don hey, Cheto, que... cuando yo fui a la entrevista, me entrevistó, yo fui solo esa vez. Me entrevistó ajá, y ajá. cuando yo sal... yo cuando yo salí en los papeles, tenía una nota con su número de teléfono. ¿La ah, wow. ¿Le hablas? ¿Le hablas? <ríe> Pues obvio. Y si le hablaste, si le hablaste, hijo Si le hablaste Si, sí, sí, pues estoy en una relación con ella ahorita Más o menos oh, Seis meses de embarazo pues, oh, sí. Ay, merece qué... el, el, me, Te mereces El aplauso El El trofeo más grande que este programa El aplauso de, de matar piojo Así ah, Ahí está Porque está perro ¿eh? apl Aplauso mata piojo. Ahí está. Sí, está. Ok, te preguntas Yo cuál es el ídolo de ídolos. Mejor... Él, él tiene más uh, ayuda ahí que, que yo le puedo ayudar. Quiere sí, abogada con ese cierra no. aquí todo el jale. Es que más ayuda allí de lo que la abogada. Ay, vale. Ay, por favor, mándame una una playera con tu autógrafo, por favor. porque es de ironía de? ¿Por la qué ahora no me pasan tío? esas cosas, Vale? Es que no me pasan esas cosas un día. ¿Qué le hablo esto a ustedes en alguna servilleta o en algún recibo nada un che toque? Pues una vez cuando cantaba, cuando hacía mis giras de cantar, me aventaron una vez un papel y yo dije, ah, mira unas notas como a los artistas que las leen, y yo, ya cállate los cinco, claro. así sí. <risa> no, bueno, un saludo para nuestro amigo, ya, nuestro amigo cállate y nuestro amigo el hocico que nos está escuchando por allá. <risa> Oiga, abogada de inmigración Nancy Guarderas de la Liga Defensora, déjeme decirle gracias y gracias a la Liga Defensora que los expresa profesionales como usted para que oh. vengan a sacar de la duda a la gente y ¿Cuál es el número de la liga de censura abogada de inmigraciones y guarderas? Mm gracias Don Cheto, encantada de estar aquí, ayudando a nuestra comunidad, nos pueden llamar ahí la Liga Defensora al 800-333-3676 800-333-3676 y en Instagram Defensora en Facebook La Liga Defensora 1-800-333-3676 1-800-333-3676 1-800-333-3676 La Liga Defensora 1 800 -3 -3 -3 -3 -3 -6 800, 333, 36, 76. ¡Brasa, guarderas! Ya. Ya, se la vi, ¡Ya se la vi! ¡Otra! ¡Otra! ¡No, no, no, te la perdiste! Y ¡Una se chiquita, señor, a una sitio. chiquita! ¡No, le dije una bien perra! ¡Oye, sí, qué, la mera si chiquita! ¡Fueron problemas técnicos por los que primo, yo no la pude! Ah, ¡Le estoy hablando Ay. al dueño del circo, no al animal! ¡No, Cheto! ¡No, Charly! ¡No, Charly! No, no, no, no. Gracias okay, Le voy a repetir la que no, Gits Porque te va a gustar mucho A ver, a ver. Le dije la abogada Abogada Nancy Sueño con usted Y es bonito Pero no es tan bonito ¿Por porque? porque es bonito soñar contigo Pero es muy triste Despertar sin ti <risa> ¡Ay, qué lindo! Ay, es, es, es, un abrazo, Don Cheto, un abrazo. Yo te le mando una abogada, como quiera que sea, un abrazo Cheto, grande. ¿Esta cuarentena? Cuentos. Es que esta cuarentena, no, no como que... que, que, que ¿Hey, no, don como Cheto, le, como don yo Cheto no soy de abogada, pero yo ya caí. Estamos de regreso en Don Cheto al aire cincuenta minutos después de la hora, oigan, hicimos una entrevista en el informativo eh, que sigue después de don cheto al aire el día de ayer, y les queremos presentar esta entrevista, ¿Verdad, Zahid? Una entrevista muy importante, tuvimos a una paciente que está pues en estos momentos batallando con coronavirus. Así es, Mireia es eh, dueña de una florería y desafortunadamente ha caído en varias ocasiones al hospital, ella no sabe cómo se contagió, pero sí es importante que se para ustedes que una mujer joven latina que vive aquí en el área de Los Ángeles se infectó de coronavirus, la ha pasado mal, a todo mundo lo puede dar y ella nos cuenta su caso para que usted se sienta, ahora sí que identificado, reflejado, en que sí pasa. Para que vean que, que sí existe, que sí hay gente infectada, porque uno no ve, uno cree que eso no pasa. A ver, ¿a quién conoces a quién? A nadie. Escuchemos a Mirella's Flower. Don Cheto, Don Cheto, al aire. Dice que, que le, como les habíamos dicho que íbamos a platicar con una una persona que agradecemos todos aquí en el informativo su tiempo porque está pasando por una situación delicada, difícil y ahí va ahí vamos nosotros de metiches de cimosos uh -huh. a, a, a molestarla y quiero yo agradecerle a, a nombre de todos a Mirella Pérez González que está con nosotros tiene el informativo Mirella, ¿cómo estás? Te saluda Don Cheto, Pepe Garza, Giselle, Sayil, este gracias y obviamente mucha gente ya afuera ¿Tú ya cuánto tiempo tienes con coronavirus, Mireia? Ah, pues realmente vamos a decir que voy a ajustar, ah, yo digo que estuve en el hospital la primera vez desde el día 24 de marzo que me diagnosticaron hasta ahorita. Desde el 24 de marzo hasta ahorita. ¿Y cómo empezaron? ¿Cuáles fueron tus, tus síntomas? ¿Cómo te diste cuenta de que tenías el coronavirus? Pues realmente este me dio mucha calentura, a bastante calentura, me dio tos y diarrea. Pero uno de los primeros síntomas fue pérdida de olfato. Fue el primer síntoma que me di cuenta que algo no estaba bien. Y, ¿Y esto fue así, de, digamos, de inmedia, así de una sola, eh, o fue poco a poco con los síntomas? Fíjate, Pepe, que, que yo quiero decirle a la gente que que realmente no te llega todo de repente, es paso por paso, uh -huh. este y todo es um, realmente bien extraño cómo esta enfermedad te llega. Mire, okay. ella... Eres una mujer, eh, obviamente joven, eh, no muchos muchos jóvenes en este momento se han ido con la finta de decir, ay, pues estoy joven, yo no me voy a contagiar, obviamente porque dicen que están sanos. ¿Tú tenías alguna condición médica um, anterior o eres completamente, o sea, estaba súper bien? Fíjate que algo bien importante que, que me da un poco como sentimiento... Porque realmente soy la, la primera en este hospital más joven que, que he venido aquí por el coronavirus. Y realmente pues no, no soy, uh, pues tengo mis defensas muy bajas porque tengo diabetes uh -huh. y tengo un problemas serios de hígado. Oye, este si nosotros te preguntaran, bueno, te lo voy a preguntar, este si te preguntáramos, eh, Mireia, ¿dónde crees que te contagiaste? ¿Dónde crees tú que te contagiaste? Díjese, don Checo, que muy buena pregunta. Realmente, yo le quiero invitar a todos, de verdad, no salgan. Es bien importante esto, porque realmente yo no sé donde me contagié. Y una de las cosas que les voy a decir, o sea, la gente se mira tan sana y, y no es así, porque porque realmente si tú me preguntas, ¿sabías que alguien tenía corona? No, so, no sé dónde me contagié y eso que les voy a ser honesta, yo yo hice mi mi este alojamiento, o mi mi aislamiento mucho más antes, se remitiendo mucho más antes de lo debido y, y pues ¿qué les puedo decir? O sea, la gente se mira sana pero, pero tienen que tener cuidado y tomar las medidas necesarias porque no se mira a la persona cuando se enferma Y por qué recaíste por qué has ido más veces al hospital qué cómo te has sentido o qué es lo que te ha hecho llegar a decir ya no puedo estar en casa, necesito ir al hospital ah pues el problema más fuerte que tuve fue que no podía respirar Ajá. Y, y ese es uno de los síntomas más delicados que el doctor me dijo claramente si me hacía falta oxígeno tenía que venirme emergencias o sea sin pensarlo y como ya lo dije por mi situación este obviamente de salud obviamente por eso también es un poquito más delicado y más de cuidado. En cuestión de tu familia ya obviamente que es preocupante no cómo están ellos ¿Cómo han sobrellevado esta situación imagínate o sea tengo tres hijas una de cuatro años uh -huh. una de de 14 y una de 11 no las he mirado nosotros somos bien unidas so, y, y ha sido un poco bastante difícil porque o sea tú sabes que cuando vas al hospital normalmente la gente te viene a visitar Uh -huh. y ahorita no podemos las personas que estamos afectadas del corona, no podemos recibir visitas o sea, a mí me ha ayudado mucho el hecho de, de hablar con ellas FaceTime, pero no es lo mismo claro es lo mismo. Mi mamá. O, oye Mireia, este has tenido miedo de que no la libres has tenido miedo a, a pasar por tu mente eso, o tienes mucha fe y, y... la verdad independientemente, o sea Que tengas fe, que, que confíes en Dios, es sumamente importante, pero hay hay que recalcar que somos seres humanos y somos débiles. Y, y sí, he tenido un poco de miedo, de incertidumbre, porque, porque no es fácil. La, la gente piensa que esta enfermedad solo es como una gripa, una tos, pero es algo serio, de verdad. Pues muchas gracias Mireya por por compartir con mi público y, eh, y dar tu testimonio para que aquellos que no lo creen eh, pues sepan sí. que esto no es un juego y si tienen la posibilidad de quedarse en su casa, que aquí en Estados Unidos yo creo que la mayoría lo tenemos, pues quedarse, quedarnos definitivamente. Vez, jefe, algo bien importante que yo he dicho en mis redes sociales, o sea, es en serio. Mucha gente está renegando porque está en casa, porque Ajá. porque está encerrada, pero créanme que yo en estos momentos diera todo por estar en mi casa y no estar en un hospital. Bato que dice, tengo bonita mirada, chico, tonta <risa> más. Oiga, familia. Ay, no. de hablar, de hablar, quiero mandar un saludo a toditos los presentes, novia que me mandó un, saludo, oh. un, un mensaje. ¿Qué? nuestra amiga Sofía de Dallas, Texas, pidiendo un saludo muy especial a quien creen, a quien, a quién? a una chica que se ha dedicado a hacer mascarillas para llevar a los hospitales de Los Ángeles a regalar. Ah, ay, sí, sí. ¿Saben quién es Nuestra amiga Amy Club, Amy, Amy. Ah, Amy. Amy, te amamos. Usted Ponte a chambear. Amigas en casa. Sí. se la están donando a los hospitales Ven, de las burras, dólar No, no, no, no, no, no, no. Mira, Guacha, como me platicó un amigo de nosotros Un amigo de nosotros, conocido de nosotros Él, tra él trabaja en la en cosas que tiene que ver con construir, aunque no construir casas, Ajá. pero construye cositas, ¿no? Entonces dice que ellos por ley desde siempre usan la mascarilla esta especial que se llama cosa van las 3 95. El 95 esa es la que usan ellos desde ex. Entras a jalar, tienes que trae la mascarilla esa puesta La de 95 Porque están taladrando madera Concreto y todo ese esto Entonces ahora con el coronavirus A un vato de los managers De los manejadores que ganaban re bien Te uh -huh. le ocurrió Robarse Tres cajas de mascarillas N95 que Cada caja creo que trae dos sí. Entonces serían 36 mascarillas Ajá. Y las empezó a vender entre los conocidos a 50 bolas la mascarilla. No, Ay, no, qué abuso. 50 ¿Qué abuso? bolas mascarilla. Esto es la historia cierta. Mm. No, este no, es no. uno de los que uno de los que le, le, le ofreció mascarillas, a uno le otro ofreció le mm. habló a mi compa, a mi compa, a mi amigo y le dijo, "Ey, ¿sabías tú que fulano está vendiendo mascarillas ahí del Tujali?" No, no, no, no, no. Mira y le enseña el WhatsApp. ¿Qué onda? Tengo tres cajas de mascarillas de las perronas, 50 bolas cada una, cada mascarilla, no cada caja. Wow, qué abuso, no Eso es precisamente lo que me indigna de esta cuarentena. Entonces, mi camarada dice, que hago? ¿Le digo al patrón no le digo?" Entonces le platicó a otro amigo del patrón, de otro amigo del hall, le dijo, mí, "Mira, me lo que mandó un vato que fulano que está vendiendo las mascarillas de la C95. Y el otro sí le dijo al patrón Y ya lo tronaron Y lo corrieron <ríe> ya los que mejor ganaba allí Por méndigas Está tre... ah, bien, está bien Se lo mueve por güey ¿Cómo ves? Sí Quiero si no, tú mejor ni digas porque por eso mismo te han corrido de varios lugares oh, No, no, no No, sí, no me le digas se él es el ejemplo sí, Exacto, además yo no robé 36 el... Yo me robé una cámara de 10 mil dólares, que es muy diferente. Bro. ¡Ay, Jimel! <risa> ¡Ay, no ¿Qué? puede no, ser una... que los estés viendo! ¡Está cierto! ¿Cuándo, güey? ¿sí ¿Cuándo, güey? ¿Dónde está? cierto cuándo güey cuándo dónde está y ¿Qué, qué hora que lo dice? ¿Se le una vez una cámara ahí de las grandes? Gíne? ¿Osted? No, y en cambio. de las del mamelucos! Que que ya salió el peini. No, bueno, tú. Así está la cosa con esto de la... ¿Cómo se llama? De la N-94, ¿cómo N-95. ¿sí? La 95 las, las mascaronas, perras. oigan y la Home Depot las tiene, ¿eh? ¿En serio? ¿Eh? Ni la Home Depot las oh, Ah, la. ni la home, no, no, no, se acabaron. no, no, no. no para nada. Oiga, Luchito, hablando de saludos, ¿puedo mandar un saludo para Guanajuato de nuestro colega ya Eduardo Belmán ahí de ver, eh, de la bestia noventa punto tres Luchito? la mandarle... bestia del pillo la bestia. <risa> Quiere mandarle saludos a Pau, su esposa por su cumpleaños que le fue oh, en cuarentena. Pau. Ay, un abrazo para el, para ella, yo no sé qué le vites a Esti, pero pues bueno, hija, <risa> sos, tenemos errores, la borrachera, no, un abrazo para ti, Pau, este, y bueno, eh, Eh, un abrazo para ti, para toda la familia, para para, para el pillo y para todos ellos. Sí, para don don este, don, don, eh, don José que trabaja en Pici Electric, ahí anda el viejón también con su mascarilla en 95 jalando, poniendo electricidad la electricidad Y por eso nosotros cantamos la siguiente canción Que dice Electricidad, Electricidad. Ahí no te oigo Cuando, Cuando tú, tú me miras Algo sobrenatural. ¡Hato ahí! Vamos a hablar de cosas sobrenaturales porque es... de misterio! Y la chica Ferrari está rápidamente el fondo musical de Misterio porque vamos a entrar a las cosas misteriosas del misterio de lo paranormal. Como todos, jueves. Ay. Ay. Ay, no pises, señor, no pises. Ah, estás muy lejos, estás muy lejos. Está en tu casa y toda la luz prendida, así que ni te agüites. No, pues a mí me da miedo en la noche, en el día, cualquier hora, ¿eh? Mas, apaguemos las luces. Tú Pero apaga no, no. las luces. ¿Cómo, cómo las apagas, chingo? ¿Las tus luces? Ah, control remoto, señor. Control ah, remoto. Ay, ay, otra, ay ¿eh? ella! No, qué bonito, me da Mira, Si te quiero aplaudir el alma. Mire, mire, mire Ahí va, la suma también, a ver Mire, también. Mira, ah, yo, mira, ahí les va, yo les voy a ganar ya. Alexa, apaga la luz y es bofona. Nada. Nada. <risa> Alexa, Alexa, Alexa, fíjate que, este, que chino me da gusto. Tiene todo eléctrico, todo electrónico en tu casa, todo así, este. Más o menos, más o menos, hay dos, tres. ¿Qué dijo? Eh, así está en tu vida. <risa> Así como tienes tu casa todo ordenadita, así ordena tu vida, hijo. Así ajá. lo tengo, señora, así lo tengo. Ordenadita Ey, y moderna. Ay, la otra moderna. Vamos a, a regresar con Jueves de Misterio. Les tengo una pregunta para el público, ya dio. A ver. La vez pasada, la vez pasada, hace como que un mes o menos, o algo así, mes, tuvimos un... un menos segmento, como tres. Menos como cuatro, ¿verdad? <risa> tuvimos un segmento que tuvo mucho tráfico que era cuál es la cosa paranormal más la cual la cosa inexplicable más inexplicable que te ha pasado uh -huh. o, o menos explicable o más inexplicable que te ha pasado a ti y tuvimos muchas muchas muchas muchas cosas muchas llamadas y muchos mensajes de personas que nos platicaban su experiencias su experiencia inexplicable ojo aquí la palabra clave es inexplicable de que usted no se puede explicar qué fue puede ser cosas paranormales que tengan que ver con fantasmas y aparecidos y sonidos y o, o con o con otro tipo de cosas que sea dentro de lo inexplicable, que tú no te explicas como coincidencias de la vida, cosas que te encuentras, cosas que suceden, cosas que ves. Por ejemplo, el otro día yo platicaba y esta es una experiencia inexplicable, aunque a lo mejor sí tiene una explicación, pero para mí lo fue. Uh -huh. Se acuerdan cuando estaba el otro día eh, que les platiqué que estaba pensando que Ah, no les platiqué en el aire, ¿verdad? No, fue fuera del ah, aire Ah, bueno, les fue fuera del aire Les voy a platicar una cosa inexplicable que, que, que me pasó a ver Que también está dentro de esto Puede usted hablar de lo que sea de ovnis, de fantasmas de lo Inexplicable cosas Estaba entonces, ahora en la cuarentena Dije, yo ¿sabes qué? Voy a agarrar un buen hábito Ahorita que estoy diokis Y agarré un libro, según yo, palelo ¿verdad? Palelo el libro Agarro un libro, entonces me acuesto y yo y yo hablo el libro, ¿verdad? Es el Capulinita, un volumen del Capulinita. Por algo se empieza, no gran sé. libro, gran libro. Entonces, obviamente y no no no mi mi hija me prestó una la pequeña lamparita, que es una lamparita de lectura. Ajá. Uh -huh. Es como un palito con una lamparita. Entonces, la lamparita no no, no servía muy bien, entonces no miraba bien yo la, la, la, lo que estaba yo leyendo. No lo miraba bien uh -huh. Entonces pensé, fíjense Se los juro que pensé No lo dijo, pensó Nunca lo dije, pensé Dije Pues que compre una lamparita de lectura Le voy uh -huh. a decir <risa> a mi hija que me compre una lamparita de lectura En el En el internet En el internet uh -huh. Porque quiero yo agarrar esa esa Esa ¿Cómo se dice tú? Esa, Valera, ese, hábito. Mm -hmm. ese hábito Ya viejo, ya pa' qué perras Pero quiero agarrar ese hábito Y pensé en mi mente y dije Voy a comprar una lamparita de lectura ¿Y qué pasó? Pues pasa? bueno, pues como la lamparita que tenía no sirvía Cerré el libro Lo puse allí al lado Y agarré el celular a ver qué horas eran Y cuando lo abro En las redes sociales uh -huh. Puros mensajes de lamparitas de lectura y no lo Qué dije. Esas lo dije, pasas pa, esas cosas pasan cuando uno los dice. Ay, que estás platicando y yo soy de los pensamientos que si sí, hay algo en el en el en el celular escuchan? cuando que te escuchan, pero que no que necesariamente escuchen tus pláticas. Sí. Cosas Palabra. que se activan con palabras. Por ejemplo, si tú dices mucho lavadora, lavadora, lavadora, alguien ahí sabe este celular hoy dijo 14 veces lavadora. Ajá. Uh -huh. Entonces claro. te empiezan a aventar mensajes de lavadoras Claro Creo que así es como funciona el algoritmo Por ejemplo, si yo digo muchas veces Viagra Me van a surtir de mensajes de Viagra uh -huh. Creo que así es como funciona el algoritmo Y es una realidad, así funciona Por el cuando tú hagas una aplicación y le pones es que te dice de este Le das permiso a esta aplicación que use tu micrófono Y cuando tú pones que sí Ahí te ah. están abrochando, Toño Porque tú crees que te están pidiendo el micrófono para la aplicación, pero tú le estás dando a la aplicación permiso Ajá. de que uses de usar el micrófono, tu micrófono para escuchar oh. esas palabras. A lo mejor yo hago una aplicación de un burrito que brinca, y yo te digo, le das permiso a la aplicación, el burrito brincador de uh -huh. usar tu tele tu micrófono y tú pones que sí, una aplicación gratis pero tú no sabes que yo que hice la aplicación del burrito brincador no estoy haciendo dinero con el burrito brincador, lo que estoy haciendo dinero es con los que bajen gratis en el burrito brincador yo vendo esos datos de las palabras más usadas a empresas y le digo a los de Black and Decker este celular de este número está diciendo mucho la palabra lavadora, te vendo su información para que Ajá. los hurtas de comerciales de lavadoras de Black and Decker me explico ay no claro. que miedo así es así funciona el algoritmo pero, pero aquí el detalle es que usted no lo dijo lo pensó nada más pero aquí es donde lo pensé y dije yo oye ya se estarán metiendo en la vida yo no creo ah no yo creo que no. cómo me explican Nessie Halley coincidencia probablemente pero hacia, a mí hasta la fecha es, pues es una cosa que no me explico platíquenos ustedes la cosa más inexplicable que le haya pasado en la vida los números en cabina cuáles son son el 818-520-1055 o el 1866-446-6653 regresamos con más de Jueves de Misterio señores, bienvenidos a esto que es jueves de misterio, 28 minutos después de la hora, los teléfonos abiertos para que nos platique, este, eh, los platique cuál es la experiencia más inexplicable que le ha sucedido a usted. Está por aquí con nosotros la bella Giselle Bravo, el bello presenta. Chico. Y, <risa> y no sé por qué A le gusta ver si mucho en la cámara Porque sí, con la trompa parada Claro, es todo eso, el tío. tiempo Está ahí con la trompa parada No sabemos por qué Oiga, don <risa> Entrando a Jueves de Misterio Fíjese que me mandaron un mensaje eh, A través de Instagram Laras 2K 0730 mm -hmm. dice Ey, mi casa se quemó hace tres años Ok Todo se quemó, menos una Biblia Me la entregó uno de los bomberos Y se me hizo algo inexplicable y Toda mi es, casa es, se es, quemó, es, menos la Biblia Esa wow. es una cosa Y wow. me mandó foto de la Biblia Mira. Y, ah. y todo se quemó, menos la Biblia Es un mensaje allí Qué hermoso es inexplicable, señor Claro, y viejecita de Guadalupe Por su respuesta. Vale. Ay, me la 3, vale. señor, vamos con la tres que tiene está en la línea 3 ahí. Gabriel, Graviel. Vamos con Graviel. Estamos platicando de... practiquen lo más inexplicable que le ha sucedido. Graviel, línea número 3. ¿Cómo estamos? mi Graviel? Hola, buenos días, Don Cheto. Sí, le voy a contarle mi historia. Este, mire, yo soy del Estado de México, bro, yo crecí en la ciudad. Entonces, este, mis padres es de Oaxaca y cuando tenía como 13 años este, fuimos a visitar familia que teníamos en Oaxaca este, él es de un lugar muy muy muy este muy rural verdad las casitas están separadas este no hay ni siquiera de luego electricidad y era la primera vez que a mí me tocaba ver algo así este mi abuela ah, me acuerdo que en la madrugada se levantaba para ir por la comida y un día de ellos me levantó para ir al molino. Este, porque llevamos unas cubetas de maíz. Yo soy el más grande de, de mi familia, ¿verdad? De, de los de los primos. Entonces, este mi abuela me levantó eran como por ahí de las 4 o 5 de la mañana Íbamos al molino y todavía estaba medio medio oscuro. Cuando de repente, este íbamos caminando, este y volteo y en la punta del cerro se veía como si algo había agarrado fuego. Y, pues, yo me quedé viendo, ¿verdad? Y vi que era como una bola que estaba flotando, una bola de fuego. Y, pues, Oaxaca es conocido, ¿verdad?, por tener muchos brujos. Estábamos cerca de un pueblo, supuestamente, allá de estos brujos, como es que se llaman? Los brujos mayores. este ¿De pues, la Guales o qué abuela, era? Ah, los lujos de Catemaco, creo que se llaman. Sí, sí, sí, claro, al Catemaco Veracruz. Sí, sí, sí. Ah, ajá, pues está pegado Oaxaca con Veracruz, estamos por un pueblo por ahí y yo vi esa esa bola de fuego bajando este a través de los árboles, pero no quemaba nada y yo le dije a mi abuela, "Mira, abuela." Este, ella volteó y mm. sin pensar, sin decirme nada, me tapó con su rebozo y nos fuimos corriendo para la casa. Tiramos los las cuatro cubetas de maíz que llevábamos y nos regresamos para la casa y mi abuela viene asustada y me decía no gusta saber hijo, no gusta saber y pues yo no estaba con seguro no, ver eso yo, yo no, no sabía yo no sabía qué era lo que estaba pasando mi abuela estaba temblando cuando llegamos a la casa mis tíos mi papá y papás todos se empezaron a levantar y estaban diciendo qué le pasó qué pasó qué fue lo que pasó porque está así mi abuela estaba pálida y uh -huh. eh, lo que pasa es de que este había una bruja que venía este a llevarse a este Gabriel va a llover. Ay, qué <risa> fuerte. Mira era, te voy a decir una cosa, Gabriel, a, a la gente, en Be Veracruz, especialmente Catemaco, es como la capital de, lo, de, lo, de la brujería en México, por, por creencias que sé que, que muchos de nosotros, que la mayoría no conocemos, porque porque uno nomás conoce brujos y relaciona a brujería directamente con el diablo, eh, pero luego ellos dicen que no es así, que hay muchos tipos de brujería, hay brujería blanca, brujería negra, brujería roja, sí. hay brujería de sanación, brujería que tiene mucho que ver con que no que le decimos brujería por generalizar, ¿Verdad? Por Ajá. generalizar. Entonces, es como si fútbol, pero hay fútbol de playa, fútbol, fútbol de sala, fútbol, de, tú sabes. Entonces, sí. pero pero es muy sabido allá, que allá sí existe lo que son los los aquelarres de los brujos y los hechiceros, y así como hay peleas, este, entre equipos de fútbol, y entre barras de fútbol, y y hay, eh, este, este, competencias a ver cuál es el mejor grupo así que el mejor grupo norteño y la mejor banda también allá entre brujos es lo mismo como batalla entre brujos? Hay batallas qué? y todas las cosas entonces se habla mucho de que en catemaco existe muy seguido los aquelares los aquelares son reuniones de brujos Uy, los tengo ahí, ¿eh? Ay, ya sé, estoy así, que son reuniones de brujos son reuniones de brujos donde se reúnen en algún lugar de que se, en algún lugar de poder como que ellos escogen por no uh -huh. sé si no sé cómo se coja un lugar de ese tipo eh, o, o los lugares mismos les dicen dónde y ahí hacen una reunión donde se conectan con algún espíritu uh -huh. o puede ser que con el diablo o uno de los generales infernales o demonios que hay, porque no nomás existe Satanás, es una legión gigante, es Satanás ah, y ah, tiene ¿cómo? sus generales, <coughs> cada ¿Así? general tiene un ejército, Entonces, sí, claro. Como Dios o a sea, los los arcángeles y ángeles, claro, o sea. Igual igual también hay, hay sí. muchos demonios que a través de signos, Ajá. a través de símbolos y de palabras, Secretas y ocultas Puedes tú invocarlos Hay símbolos para cada demonio Ah, no me digas Tú puedes trazar un símbolo Decir las palabras correctas Y el demonio puede venir me, siento, me está dando miedo Eso no me gusta Te daría más miedo si te digo que yo sea alguno No, no me digas No quiero saberlos No quiero saberlos Don Cheto Miren, no, nomás levántese en la mañana Ve a su vieja despeinada sin maquillaje Sin uñas y pestañas y Ay, tiene el demonio, joder Mira Chinel Qué bueno que lo tomas así a, a... Que nos quitas un poco la seriedad Porque ya me estaba dando miedo a mí también ya porque... ya ve. Oiga Don Cheto En la número uno está no, En verdad sí me sé símbolos eh? No, ¿Sí? pero no, que no, no A no ver, tenga no, uno Vamos con hombre. Juan mejor No, vaya a hacer la de malas, vamos con la uno, Joel ¿Qué tal si cuando volvamos a cabina de las uno allí? ¡No! O sea, ahí uno se no eso <risa> No se crean que voy a ver vale, yo me encomiendo a alguien, nuestro señor, vale, no me asusten a mí <risa> Vámonos con Joel en Ok, la vamos con Joel, Aline ¿Te, te dio miedo, o sea, ya, te dio miedo, ¿verdad, jojón? Sí. Señor, sí, señor, vamos señor. con Joel Joel, ¿cómo estamos, Joel? ¿Cómo aquí asustando a estos incautos Yo aquí trabajando Oye, vale ¿cuál es tu, tu cosa más inexplicable y qué te ha pasado? Don Cheto, yo a los 16 años estuve un tiempo viviendo con mis abuelos en México Y había un señor que le decían, el tío Que decían que él era brujo, pero yo siento que él más bien adivinaba el, el futuro a, a modo que el hombre me adivinó mi futuro y me dijo todo Y ahorita está pasando mi futuro Él me dijo, vas a ser papá, vas a tener unos hijos Te van a llamar así Y ahorita está pasando, a haga cuenta, todo Nah, no. bueno, pero... ¿Cuántos años tenías tú cuando él te echó, cuando él te predijo el 16, futuro? 16, sí, sí, ahorita voy a cumplir casi 40. Pero ¿cómo, lleg ¿cómo llegaste con él, perdón, Chino? ¿Cómo llegaste con él este y tú le pediste o él nomás te vio y te dijo, ven para acá, te voy a echar aquí las partes? Tío"? No, él, él vivía solo y no no tenía... Y mi abuela le daba comida y mi abuela me mandaba a darle comida. Entonces cada que yo le daba comida me miraba y me decía cosas así, como una vez me dijo, oh... Vas a tener dos hijos Ok, y ahorita o sea, Y de repente una vez llegó y me dijo Mira, tu hijo se va a llamar así Y si, sí, mi hijo tiene Se llama, como él me dijo Y me dijo, vas a tener una hija Y yo no creía eso porque mi esposa Después se embarazó, pero íbamos a tener Un niño y lo perdió, y ahorita vamos a tener Una niña, y también O sea mm -hmm está pasando. Ok, entonces es una cosa inexplicable. Don Cheto, stop it, ahorita Oye, nos, no, ven ustedes, pero me está enseñando los símbolos y tengo miedo. Ah, pieces. Oye, pues yo tengo una, pero por ejemplo, él dice, me dijo los nombres. Al momento que tuviste dijo ¿por qué le pusiste ese nombre o a quién se lo ocurrió para que dijeras ay, tiene razón, me dijo que se llamaba Juan y le puse Juan. Es como que mi duda, no sé si me explico. A lo mejor la esposa las cogió. Sí, lo, mi esposa los escogió, yo no los escogí, o sea, eh, yo yo, yo haga de cuenta que yo ya más o menos sabía los nombres y mi esposa, como el de mi hijo, me dijo, ay, vamos a ponerle así, y de repente me dijo, no, mejor así, y fue como le pusimos, ella fue la que los escogió. Y, ya y yo no le no no dije nada no sabía para eso. que no se asuste, pero ella está escogiendo los nombres que a mí me dijeron. No, no le digas, porque se va a asustar, vale, se va a asustar, se va a asustar, no le digas, no le digas, no le digas. Vamos a regresar con más este llamadas telefónicas, la cosa más inexplicable que le ha sucedido, platíquenla, ¿no? es jueves de misterio, 37 minutos después de la hora, los números en cabina. 818-520-1055 Jueves de Misterio, señores, Jueves de Misterio, buenos días. <risa> Ay, que no le hagas así, no, o sea, Gisela la tengo bien asustada, a la bocora yo. Nomás me enseñó la fotito ni siquiera supe qué era, pero ya después en mi mente asumió que eran esos símbolos. No puedes pelear con el enemigo sin conocerlo, Gisela, ¿entiendes? I'm scared. Me yeah, entiendí. Oh, ok, seguimos con nuestra pregunta del día de hoy en el Juegos de Misterios. ¿Cuál es la cosa más inexplicable que le haya pasado y sucedido? Tenemos un WhatsApp sin el chino ahí, es el mero perro de los WhatsApps. Ocho, dieciocho, cuatro ochenta, dieciséis, más. Quiero que escuche este que me mandaron por Instagram. Saludos, Chiselena. Saludos <risa> al viejo bojón, cabeza de búfalo, Giselle. Giselle. Mándale el beso a Zahir, por favor. Vamos a ir a... A mí yo jugué la, la ouija cuando tenía 10 años y a mí me dijo que a mí que yo me iba a juntar con una mujer que se llame avi y yo en ese tiempo yo me gustaba una niña pues, que se llamaba cabvi okay. me hizo raro ahí pues y me dijo que iba a tener tres niños Con una mujer que se llamara avi Y pues ahorita, pues así se llama mi esposa Abigail, Abby. le hicimos Abby. Y pues tengo ¿Y tres tengo niños Ahí Ahora, Lento. lo inexplicable ¿Qué, aquí ¿Qué No, pues yo creo que está inexplicable, vale Pero lo más inexplicable sería Que tuvieras juntado con Javi <risa> No te no, dé pañazo ay, Oiga, pero al ver haber... ¿Qué? Pero haber jugado la güija los 10 años de edad Que te diga, te vas a tener tres hijos Con una Abby, y ahorita su vieja se llama Abigail Y tiene tres hijos no. Sí está ver, fuerte explíquenle, eso explíquenle. A Carmela también una una húngara un le dijo ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Le dijo, "Te va a ir de la en tu matrimonio, y ¡boom!, se cayó conmigo." <risa> no es así. Pues sí, estaba Esto muy así. Es correcto. Mira, cuando yo estaba chico, uh -huh. había un señor, eh, tira, ahorita me acabo de acordar de una hijo de la A ver, échale. ¿Turna <coughs> <¡Corona Paz! risa> Ahorita, ahorita me acordé de una, cuando yo estaba chico había un señor allí en el rancho. Eh, este, ve señores risueños, verdad, risueños. Este bicharachero, señores viejos, viejón. Entonces él tomaba vino, tomaba vino y era de los que agarraba la peda semanas. Mm. Entonces hice un acuerdo que una vez yo chico, como de unos 14 años, 13 y 14, ya no tan chico, pero todavía chico, ¿verdad? Venía con mi padre y yo de la parcela y él andaba borra él andaba borracho abajo de un ule. Con los árboles del ule. Él estaba ahí borracho, borracho crudo, borracho ahí, papá, mi papá saludó. Vale, bajó. Vale, ¿Sigues borracho? le dijo mi padre. <coughs> el hombre era más viejo que mi papá. Ajá. Aquí andamos, le dijo. No <coughs> me ya páralle que te vas a morir, le dijo mi papá. Y el señor le contestó viejo, yo creo que tenía unos 70 o 70, 80 años de edad y el señor le contesta ¡ay! yo no voy a morir ni pronto, a mí me dijo una húngara, ahorita les platico que es una húngara, a mí me dijo una húngara que voy a morir a los 102 se murió a los 102 ¿qué? ¡No! A los 102 Entonces él decía que una húngara uh -huh. Le dijo que se iba a morir a los 102 ¿Sí saben lo que son las húngaras o les platican? Claro Sí, sí sé claro. Si sí llegaban las gitanas a los pueblos Antes llegaban las gitanas Y tenían fama de que eran muy certeras En su en la Redicción. lectura de la mano uh -huh. Pero también eran por otro lado Medio puñas largas Porque los demás húngaros Mientras ellas robaban. daban el show, Los uh -huh. otros robaban Eran aprovechadonas, sí Y entonces a él le di, Una húngara le dijo Deja de leerte la mano Te vas a morir a los 102 Y se murió a los 102 ¡No! No inventí. Ayali tú, Ayali tú. Vamos con más llamadas telefónicas. ¿A quién tenemos, Iselona? Don Cheto, tenemos en la número 3 a Miriam. Miriam, te damos la bienvenida. Estás en vivo. ¿Cómo estás? Hola, Don Cheto, lo amo. Yo también te amo, Miriam. <risa> ah, Don Cheto. Es. Allá, cuando yo vivía en el rancho, ya tenía mi novia y platicábamos afuera de mi casa. So, cuando... Un día estábamos afuera platicando y eran como las nueve, diez de la noche y, y se escuchó la, la risa de una bruja, así como en una película, una risa de una bruja uh -huh. y todos los perros va? empezaron a ladrar y corrieron para el cerro y pues ya nada más... Pues sí me asusté un poco, porque... Pues no, no explico cómo puedo pasar eso, sí. Si, si una rica <coughs> una bruja. Pero así sí. como la de las películas que... Como la de Zahid. Sí, sí <risa> casi así como la de Zahid. <risa> <risa> me asustan las huellas. Eh. Mira, ya, yo tengo una queja. Aquí tengo una muy muy impactante también de una chica. Dice, don Chet, ¿cómo está? Es. Lo, más, lo más inexplicable que me ha pasado es lo siguiente. Ajá. Mi esposo trabaja en la construcción. Entonces yo... Le eché, yo le echo hecho lonchi la noche antes de que se vaya a trabajar. Uh -huh. Pues así ya nos acostamos. Mi esposo pone su alarma, pero muy despacito para no despertarme. Y yo escuché cuando sonó su alarma y escuché cuando mi esposo se levantó. Yo me seguí dormida de largo. Okay. Pero al rato que se fue, porque escuché la puerta, me volví a quedar dormida. Pero al rato que se fue vi que regresó y se volvió a acostar y yo entre dormida y despierta pensé para mí que amaneció lloviendo y lo regresaron porque así pasa en la construcción entonces yo veo que Dios noto que él se acuesta otra vez al lado mío y yo sigo dormida, al ratito cuando me doy la vuelta no hay nadie en la cama Ay, y yo no. digo mi esposo se fue al baño entonces le hablo por su nombre está lloviendo está lloviendo y no me contesta Entonces yo le hablo por teléfono y me contesta y me dice, ¿qué pasó? Me dice, ¿dónde estás? Pues trabajando. Y entonces yo me quedé callado y me dijo, ¿qué traes? Es que pensé que te había regresado. No, no me regresé. Ahí estoy trabajando. O oh, es que pensé que te había regresado porque cuando te fuiste sentí que se acostaron al lado de mí. Ay, no señor, yo en ese momento me salgo Opa, de la casa Me salgo de la casa mm, Yo también, yo nomás la mancho Nomás mancho el colchón yo <risa> ¡Qué asco! Yo Perdón, nomás lo, va, lo, lo va a mojar Lo va a manchar o de las dos mm, Voy a dejar dos bebés allí <risa> ¡Ay! <Dos> bebecitos allí <risa> Bien ¡Ay, no Morenos <ríe> Don Cheto okay, pues, cállense, no, no, ¿Qué Oiga, Oiga. Nada na, más rápido me, me hice un chavo Chinel, yo tengo una tía bruja Y sí es cierto, una vez al año Va a Catemaco a hacer sus juntas Que dice Don Cheto ¿Qué le digo? Ella, ella tiene un libro como la Biblia Y está forrado con piel de bebé Oh, el necromicón, señores, el no necromicón. Es cierto, no es cierto. Sí, el bebé? Dice, sí. El necromico el necromicon estaba forrado ¿Sí? con piel de de muertos? Sí, claro. Ay, no, no, no me dice, no, se juntan no. y que hacen todo eso y dice es más, mi hermana es hermana de mi mamá y dice que a todos en la familia nos tiene protegi, protegidos por sea si que nos quiere hacer trabajo de brujería, frugid, con ellos no se pueden meter. Ay, no. Jobo. No, no, no, qué fuerte. Mira. Ahora que tengo, el, que estoy ahí, según yo, leyendo cosas, ¿verdad? No me hagan, no, no crean que soy lector, yo no crean que yo me haga ahí nomás por, porque estoy dióquiz aquí en la casa. Uh -huh. Pero le, el otro ya leí una historia de terror que yo nunca me había asustado tanto, yo creo yo en la vida. ¿De qué trataba o qué? De una casa embrujada ahí en Vera, Veracruz. ¿Y si ver? real, ¿Un era libro, una, lo, eh, una crónica, no una, libro, una crónica de, no era una un libro de historias de terror, era una un libro de crónicas uh -huh. de cosas que pasaban pues que llegaron hasta las noticias ¿Nos lo promete platicar para el próximo Ay, jueves? No, no sé si se los quiero platicar ah, porque, sí, sí, sí, ándale, ándale Quisiera platicarlos yo bien cuando estamos en cabina, todo no, bien No, oh, no, no, así de lejitos aquí, porque si no Estuvo a parar, güeda ah. uh -huh. Sí, porque así, mira, así mire le quito el audio y no lo escucho ¡Ja, <ríe> no, si sí está bien, está bien es para pa que yo me haya asustado, créanme que está bien esa historia <coughs> ahorita regresamos con más, recuerde que después del programa matutino tenemos el informativo una hora de sobre todo lo del coronavirus con Pepe Garza, con Zahí García Solís con Giselle Bravo y un servidor el chino pues él no está porque él tiene un podcast que atender que se llama al chile con el chino este, pero <risa> era aquí, aquí, no quieren ratings no quieren ratings Es momento de informarnos todo acerca del coronavirus con la vicepresidenta de Noticias de Estrella TV, Mirtala Salinas, Don Cheto. Mirtala, adelante, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días, Don Cheto. Qué gusto saludarte, Mirtala, pues mucho de qué platicar esta mañana, ¿verdad? Sí, Don Cheto, nos despertamos otra vez, ya ve que cada semana dan un reporte de cómo va las solicitudes de desempleo y hoy nos despertamos con que hay 6.6 millones de personas nuevas que solicitaron el seguro de desempleo en la semana pasada. Entonces, esto en seto, aumenta el número en tres semanas a 16 millones ¿Eh? de personas en el haber o sea subsidios son 6 subsidio. millones más Son seis millones más una semana sí. que acaba de pasar 6.6 millones más para un total de 16 millones en tres semanas noche y este número yo le aseguro que el próximo jueves que yo me lanzo a platicar con ustedes le voy a tener noticias de que este número va en aumento porque desafortunadamente muchas compañías o están cerrando sus puertas ya sea de manera definitiva o temporal o están pues descansando a la gente recortando su personal porque no pueden por la pandemia, acuérdese que la economía está paralizada, Don Cheto. Totalmente, totalmente, Mirtala, yo creo que ahí va a ser donde nos va a pegar fuerte una vez que pase esto que estamos viviendo, Mirtala. Entonces, sí, ya Cheto, son tres y tres, con una lista y... política y él me decía que puede tardar años, muchos años para que el país se recupere de esta recesión en la que ya estamos prácticamente. Por otro lado, Don Cheto, fíjese que el número global de contagios por coronavirus ya llegó al millón y medio. Estados Unidos registró hasta noche la última cifra que se había contabilizado 1973 muertos, don Cheto en el país, estado de Nueva York alcanza la cifra de ciento mil trescientos infectados ya superó a España ya superó a Italia y le cuento, don Cheto, que en Nueva York el 34 por ciento de los fallecidos por coronavirus es gente hispana Así están las cosas ahorita me está la, este con el, con con las dos situaciones, el, el aumento en, en en las personas que piden el desempleo y que va a seguir aumentando obviamente y que los latinos son los que más la más están muriendo por coronavirus allá en la Gran Manzana. Mirtala Salinas, para más para estar más informados, pues los invito a que sigan viendo los noticieros de Estrella TV, donde está Mirtala Salinas y todo su equipo llevando la información fidedigna de primera mano. Muchas gracias, Mirtala. Gracias, Anchetita, buen día. Buen día, Mirtala Salinas, todos los días con nosotros con los avances de lo que pasa en el coronavirus nuestra vicepresidenta de noticias de Estrella TV, Mirtala Salinas, regresamos. Dos, uno, mamas. <risa> Dos, uno... Oiga familia, 321 vamos este Ya nos andamos despidiendo Pero ahorita tenemos una hora especial En esto que es el informativo Una hora especial sobre todo lo relacionado al coronavirus Y cosas que van saliendo Hoy vamos a hablar con Esteban Arces ahí Que este sí, es un colega comunicador De muchos años, Esteban Arces Este, que está en el matutino Y en otros muchos programas, lo recordamos Del calabozo con el burro Van Ranking Que tuvo coronavirus y se recuperó Así es Don Cheto, un caso de alguien Que mm. tuvo este COVID-19 y que afortunadamente ya está trabajando ya está al millón, él nos va a platicar cómo salió de esto, qué síntomas tuvo, cómo le afectó si infectó a alguien más, dónde lo contrajo esto se va a enterar en el informativo al terminar, don Chepalair Exactamente, Pepe Garza y Giselle Bravos ahí García Solís y don Che ahí vamos a estar en el informativo y pues ya nos vamos acá nosotros, muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos Muchos tenis, merry muchis, Sinaloa Chino, muchas gracias, hijo Ya lo sabe, como siempre, síganme como el chino al aire en todas las redes sociales Y échenle ganas, ¿eh? Los voy a estar escuchando los Pónganse las pilas, no quiero errores Ay, Ay Pato, sí, sí, sí. No, sí, sí vamos el, a tener errores En el informativo, ¿eh? No, los quiero bien pilas, bien pilas Porque ya no estoy yo, no va a haber ratings No, va a haber, no <risa> más bien, ya no <risa> estás tú, bien. ya no va a haber errores No, no. Sí, sí, oh. oh, oh. Así que échenle ganas, ¿okay? Siempre. Por favor. Va por ti, te lo por mí. Gracias. Okay. Los apoyos de mi casa. Gracias, Chinelo. Ah, no, te enchiladas verdes con pollo. Tiene su quesito mm. fresco arriba, crema ah, Y un arrocito blanco al lado Si ya le está echando queso, ya no le eches crema Pero tú sabes No, sabrás. no, no, soy mexicano y lleva queso fresco y lleva crema Bueno, está bien, él. muy bien hijo. Ahí es está, ahí me mandas, foto. me mandas foto A ver qué tal te quedaron eh? ah, ah, ah, pues. Tus redes sociales, ¿cuáles ¿Cuál son? Para que te sigan o te dejen hey, de seguir El hey, chino al aire, <risas> ya lo sabe Chino al aire en todas las redes sociales Y entra a en necedadbrand.com y compre su playera Órale, pues. Gisellita, nos vemos en un rato, pero por lo pronto, en un ratito nos vemos, don cheto. Mientras tanto, bravo Giselle en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, ahí nos vemos. Said Portgie. Sí, soy Said, si sí soy Said en mi Instagram, Ay, no, en Twitter, démele like en Facebook, estoy en Snapchat, estoy en TikTok. En unos minutos en el informativo al lado de Don Cheto Pepe Garcés y Giselle Bravo para todo el sur de California y Texas. si sí soy Said en mis redes sociales. ¿Cuáles son redes, sus redes, mi gordito Mis redes, definitivamente, hey. mis Ajá. ojos, mi mirada, porque mi mirada es transparente, mi Ajá. mirada te mira el alma, mi mirada, puedes saber Pero... cómo... Es... Redes sociales, señor. Ah, no, no, no, no. mi red social, por don Cheto Alagrío, me ahí, ahí cualquiera. Gracias, chica Ferrari, gracias a Mayra Herrera gracias a Chávez García, a todos los que hacen posible este programa, pero más que nada a ustedes, porque si, si ustedes no nos oyen, pues seramos aquí unos simples locos ahí nomás hablando solos y cuando ustedes nos escuchan, seguimos siendo unos locos, pero ya no estamos hablando solos Ándale, pues los quiero <risa>